La Glorieta, con Rosmar y Alonso Saludos, eh, bienvenidos al programa La Glorieta de este martes 6 de julio Tenemos 30 grados de temperatura en estos momentos Lo han escuchado, el viento de poniente va a disparar Lo están haciendo las temperaturas Prepárense para una jornada sofocante y con elevado riesgo de incendios. En esta jornada además el equipo de gobierno ya ha convocado a los medios de comunicación para valorar el archivo de la denuncia presentada por el Partido Popular por presunto fraccionamiento de contratos. La Fiscalía Anticorrupción la ha archivado por considerar que no ha habido prevaricación porque fueron técnicos y no políticos, los responsables de estas adjudicaciones que contaron con informes favorables de intervención. Las reacciones a esta decisión de Fiscalía vendrán en esta jornada de martes y en unos minutos lo abordaremos con la entrevista política que realizaremos aquí a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Quisol. Además, este viernes el alcalde ha convocado el Pleno Extraordinario, solicitado por el Partido Popular para reprobar a la ministra Teresa Rivera por los recortes del trasvase Tajo Segura. En cuanto al COVID, pues no vamos bien. En la ronda de noticias daremos a conocer la tasa de incidencia tras la actualización de los datos por municipios que efectuará sanidad como todos los martes. En el parte de ayer, los contagios llegaron casi a los 2.000 en toda la Comunidad Valenciana y hoy han anunciado... ...están estudiando más restricciones... ...para la semana que viene... ...la cifra de 2.000 eh, contagios... ...en toda la comunidad valenciana... ...pone de manifiesto la necesidad... ...de seguir cumpliendo las normas... ...para evitar los contagios... ...hasta conseguir que toda la población... ...esté inmunizada... ...la mayoría de esos contagios son... ...entre, se han dado... ...entre la población eh, más joven... ...de 15 a 29 años... ...la vacunación va a buen ritmo... ...ya que esta semana... ...han comenzado a vacunarse a los mayores de 40 años... ...sanidad espera vacunar a los jóvenes de 20... ...en la segunda semana de agosto... ...y los hospitales, pues el hospital sigue vacío... ...y el general tienen tres ingresos... ...uno en la UCI y dos en planta... ...eso al menos será el parte de ayer... ...hoy en nuestro programa La Glorieta... ...además de la entrevista política y de las noticias... ...hablaremos eh, de la ley de la dependencia... ...de los datos del paro que se dieron a conocer ayer... ...y que indican ese descenso demasiado escaso... ...también dedicaremos en la segunda parte del programa... ...tiempo para hablar de cultura... ...de iniciativas vecinales... ...y acabaremos abordando la situación del Camp Delch... ...con el secretario de la Unión de Giaudador Santiago Pascual... ...en cuanto a la música... ...pues ya lo saben, Italia está de luto... ...tras la muerte de la gran Rafaela Carrá... ...actriz, cantante y presentadora de televisión... ...una mujer explosiva, solidaria y divertida, que con su música, sus plumas y su filosofía enamoró a hombres y mujeres. Se ha convertido en icono del espectáculo y en un símbolo de libertad sexual. Se nos fue a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre. Así lo anunció anoche su pareja. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay hoy ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor.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 Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja, Serrauto... ...y en Orihuela, Oleza Motor... ...hay un vehículo para cada persona... ...nosotros los tenemos todos... ...Grupo Serrano Automoción... ...La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues eh, cuando pasan nueve minutos de las nueve de la mañana... ...les hablamos ahora del bikini... ...que está de aniversario en España... ...se cumplen 75 años de esta prenda diseñada por un francés en 1946, que se inspiró en el atolón bikini, donde se realizaron las primeras pruebas con la bomba atómica de la posguerra. En el 52 fue la actriz Brigitte Bardot quien posó con él en el Festival de Cannes, y Benidorm fue la primera ciudad española que permitió el uso de esta prenda de moda, y con ello se convirtió en destino turístico. En la década de los 60, el bikini amarillo a lunares arrasó. Estaba solo y tranquilo en la playa cuando de pronto yo la vi pasar era una chica de curvas tan grandes que de una vez no la pude abarcar 1 2 3 qué Ik a esperarla niet la orilla, y haar niet zien. Ik mocht mar. Me dio un mocht que casi me Ik mocht haar me me vino a haar Y zien. reaccionar, ella estaba a mi lado. Entonces pude invitarla a bailar. En me dijo: no puedo. a te lo va a explicar. 1, 2, 3, ¿qué era para correr? Era een een 1.4 Teleelch Radio Marca No esperes a que ocurra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 ...con Rosmar y Alonso... ...son las 9 y 13 minutos y el termómetro sigue subiendo... ...tenemos ahora 30, casi 30 grados y medio de temperatura... ...no sé hasta dónde se van a disparar las temperaturas... ...eso nos lo dirá nuestro hombre del tiempo... ...sobre las 10 y media en la ronda de noticias... ...ahora tenemos que aprender cómo sobrellevar este calor... ...y qué mejor que hacerlo con la música de Radio Futura... ...en su escuela de calor...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 Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en El Chesor José Falcorta 37, en Orihuela, Carretera, Murcia, Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrer, Partida, Reventó 1. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a este martes, 6 de julio, ya saben ustedes que la semana pasada dejamos, eh, pues eh, dimos vacaciones a los portavoces políticos para la tertulia de los martes, pero evidentemente ellos siguen trabajando y nosotros también, y por eso hoy recuperamos esa ronda que realizamos cada vez que hay un pleno ordinario a los portavoces políticos. Ya hemos entrevistado a Eduardo García Ontiveros, a Aurora Rodil y esta semana toca el turno y en estos momentos le toca el turno a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, a quien de nuevo volvemos a traer, no a la tertulia, pero sí a esta entrevista política. Eva Crisol, muy buenos días. Hola, buenos días, Ross. Bien, es martes y antes de hablar de esa sesión ordinaria del mes de junio, me gustaría ...repasar los temas de actualidad y hoy toca ese, esa decisión de la Fiscalía de Anticorrupción... ...de archivar la denuncia que puso el Partido Popular por un supuesto fraccionamiento de contratos. La Fiscalía dice que no ve ningún delito porque las adjudicaciones las realizaron los técnicos y no los políticos. Eso parece, ¿no? Eso es lo que hemos visto las noticias que nos han llegado, que parece ser que finalmente la Fiscalía eh, ha optado por archivar esa denuncia porque consideran, bueno, pues que no hay un tipo penal, no hay una, tipi una tipificación penal, que simplemente se trata de, de un problema que ha habido administrativo que además ha sido gestionado por los propios técnicos del Ayuntamiento, con lo cual eh, no encuentra responsabilidad penal al equipo de gobierno. Por lo tanto, pues bueno… Eh, ¿Usted cuando el Partido Popular anunció eh, los reparos que había en el informe de intervención, ¿usted vio un posible delito de prevaricación por esta mala praxis de fraccionar los contratos? Esa, esa, ese, ese uso que se venía, bueno, esa, esa mala praxis, como venías diciendo tú, es, no era algo puntual de ahora, es algo que el síndic de Comte viene viene señalando al Ayuntamiento en, en los últimos informes que ha elaborado no solo ya de esta legislatura, sino de la anterior incluso ya viene de, de 2011 a 2015 cuando habían algunos contratos fraccionados por parte del Ayuntamiento, sí que se le dio un estirón de orejas por parte del síndic diciendo que no se puede trabajar así, parece ser que era una práctica habitual eh, bueno, yo en el Pleno sí que dije que había que evitar ese fraccionamiento, que lo que hay que hacer es eh, a, Trabajar conforme establece la ley de, de contratación del sector público y, por lo tanto, licitar esos contratos para que no vuelva a ocurrir lo que, lo que ha pasado ahora y, y gestionar bien, que al final es de lo que se trata. Si tú gestionas bien el dinero público, si, si licitas en tiempo y forma, si sigues el procedimiento establecido por parte de la ley, pues no te encuentras con esas premuras que en muchas ocasiones son las que según la justificación que da el equipo de gobierno las que les han llevado a, a contratar de esa manera y que luego tengan los reparos que han tenido por parte del equipo de, o sea, por parte de intervención, perdón, reparos que fueron levantados por, por el propio equipo de gobierno porque también establece la, le la ley que se pueden levantar esos reparos, pero bueno, yo los estuve mirando, yo no, no me he aventurado nunca a decir vamos al juzgado, no vamos al juzgado, yo creo que son temas muy delicados. Eh, son guerras en las que Ciudadanos, eh, hasta que no vea una, una cosa eh, sangrante y clara, no, no actúa en ese sentido, no actúa en el juzgado. Yo creo que, que hay que tener las cosas muy claras. ¿Ustedes, por ejemplo, se sumaron a la denuncia eh, presentada por el Partido Popular para optar a ese informe de cuatro casos Nosotros le exigimos, o sea, nosotros en, ante el juzgado nosotros no hemos acudido nunca ni con el Grupo Popular ni de manera independiente porque por ahora no hemos judicializado ningún procedimiento en el ayuntamiento. Nosotros, a través de los medios que hemos considerado de los que disponemos en el, en el ayuntamiento, hemos exigido esa documentación y la exigimos en su momento al juzgado acudió el Partido Popular a reclamar ese, ese documento. Ah, el informe del mercado, central, Exacto. estamos hablando bueno, de ciudadanos. Casas. Ciudadanos sí que lo pidió a través de, no, no, no. por entrada de registro, no se nos facilitó, así que se nos dio acceso a todo el expediente estuvimos revisándolo pero ese informe no estaba en el expediente entonces sí que es verdad que nos sumamos a esa denuncia pública no pero no no actuando judicialmente no le gusta ustedes no no les gusta judicializar la política como lo está haciendo el Partido Popular e incluso Vox yo creo que disponemos de unos medios y de, y de, de unos medios eh, para poder ahora mismo fiscalizar en el momento en que sí que se, se te, no se te facilitan esos medios Si tú consideras que se están vulnerando tus derechos como oposición, oposic como, como han hecho algunos de los partidos políticos en este caso, bueno, pues cada uno está legitimado a actuar judicialmente. Nosotros hasta la fecha eh, no hemos encontrado ningún procedimiento que consideremos para llevarlo a los juzgados. Uh -huh. Probablemente si hubiese un caso sangrante en el que nosotros consideremos que tenemos que ir al juzgado, pues iremos, pero hasta la fecha creo que por los medios de los que disponemos lo hemos conseguido eh, al final Las denuncias que se han presentado, algunas sí que han sido fructíferas porque, bueno, pues que se les ha dado la, la razón en algunos casos y en otros casos como este, pues bueno, se ha quedado al final en, pues en un poco de espectáculo, ¿no? Hmm. Quizás. Bueno, eh, De todos modos no está, ya exacto, veremos, no está porque... finiquitado porque ahora tiene que ir todavía... Claro. A... Ya veremos qué recorrido eh, o qué, qué declaraciones hace el Partido Popular, porque Fiscalía le ha cerrado la puerta, pero ya veremos si ese expediente que ha recogido con los fraccionamientos de contratos van a otras instancias eh, como han anunciado los Exacto. populares. Pero usted acaba de decir que la justificación del equipo de gobierno por estos contratos eh, sí, la admitió, pero considera que deben rectificar y evitar en la medida de lo posible no fraccionar. Exacto, yo creo que es lo que, que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. ¿Y qué le dice a sus compañeros de la oposición al Partido Popular? Eh, ¿Debería eh, cerrar ya este asunto? Bueno, yo no soy quien... Ciudadanos no, no. no es nadie para... Pero son para... sus compañeros Exacto, de oposición. Son mis, son mis compañeros, yo siempre lo he dicho. Yo he dicho que la oposición se puede hacer de muchas maneras, que la peor manera de, de hacer la oposición quizás es la de crispar, la de crear ese, ese ambiente tenso y de crispación que no beneficia al final a los ilicitanos que es a los que la política que nosotros queremos desarrollar va dirigida. ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de hacer oposición y muchas maneras de hacer política sin crear ese ambiente de crispación. Pero claro, cada uno está en su derecho de cómo tiene que dirigir su, actuación, su acción política. ¿no? Eh, estamos viendo que el Partido Popular en toda España, la línea que está siguiendo en aquellos lugares en los que no gobiernan, en los que está el Partido Socialista, es esa. Nosotros, eh, bueno, creo que ciudadanos fiscalizando, haciendo posición de una manera correcta, pero... Eh, de una manera me más, menos tensa, ¿no? Creo que se pueden decir las mismas cosas y se pueden hacer las mismas cosas, pero sin, sin crispar, porque al final la ciudadanía es lo que, es el, eh, al final eso le lleva a la ciudadanía a no creer en la mm. política y a ese hastío que estamos viendo eh, continuamente los ciudadanos, ¿no? Esas peleas continuas, ese y tú más, eh, yo creo que no nos beneficia a los políticos. Desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, ayer también se vivió, por desgracia, en todo el país, concentraciones también en Elche, eh, pues, eh, eh, de, eh, de protesta por ese asesinato del joven Samuel en Galicia. Precisamente ustedes en el pleno no consiguieron la unanimidad en esa declaración institucional. Vox no quiso apoyar la declaración institucional eh, del colectivo LGTBI. Incluso el concejal Alberdi estuvo en los juzgados intentando paralizar, eh, por ejemplo, el despliegue de y banderas los a, sí. y los actos del de LGTBI. ¿Usted eh, en qué posición está el Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos está a favor y en la defensa y en el apoyo del colectivo LGTBI, como no puede ser de otra manera. Además, nosotros eh, nos hemos sumado siempre a todas las manifestaciones, pese a que muchas veces han habido colectivos que han rechazado que Ciudadanos asista a estas manifestaciones y a estos actos en repulsa ¿no? de la LGTBI-fobia. Yo creo que carece de sentido que, que un grupo político como puede ser Vox en este caso, pues rechace de esa manera tan rotunda ir a, a un minuto de silencio por el fallecimiento de una persona eh, por, por la condición sexual, ¿no? me parece que en el siglo XXI y en, la, en el momento de, en el que nos encontramos pues carece de sentido, pero bueno, ya sabemos cómo actúa este partido, ¿no? uh -huh. lo hemos visto con los actos de la semana pasada que intentaron impedirlos cuando simplemente se trataba de la lectura de un manifiesto de un manifiesto, además, que no decía nada descabellado, o sea, era en apoyo a un, a un colectivo y a un sector de la que sociedad sigue, sufre, usted que reconoce que sufriendo, siguen. que está sufriendo en muchas ocasiones eh, ese acoso y esa discriminación, esa discriminación. Con lo cual, nosotros, desde, desde nuestra posición, creo que debemos de dar ese apoyo y en las instituciones en las que estamos gobernando pues intentar eh, cambiar las cosas desde dentro, que es desde donde lo queremos cambiar, es que al final eh, intentando boicotear actos tampoco se logra nada, pero bueno, cada uno... El de ayer se llevó a cabo eh, sumándose evidentemente a todas las protestas españolas que hubo en varias ciudades españolas y clamando contra el odio eh, por eh, ser diferente. Y después de esa concentración hubo otra, que es uh -huh. la de las residencias de mayores, y concretamente hay una, que es la de Altavix, sí. donde parece que también hay denuncias, no solo del colectivo, de la asociación que trabaja por la dignidad y el bienestar de los ancianos en residencias, sino que también por parte de algunos grupos políticos como Vox, que también ha denunciado ante la fiscalía, pues deficiencias y una gestión muy deficiente durante la pandemia de las residencias de Altavix. Usted en estos momentos ciudadanos, ¿qué posición adopta frente a este problema? Porque ya no hablamos de la pandemia, es que hablamos ahora no hay aire acondicionado en el geriátrico de, de Altavix. A ver, desde Ciudadanos, en las Cortes Valencianas, la semana pasada, en cuanto se puso en contacto con nosotros ADVAR, la Asociación de Familiares, eh, presentamos una, una pregunta a la señora Oltra, en el sentido de, de, para ver cuál era el motivo por el cual se estaban retrasando tanto esas reparaciones que, que no son provocadas ni derivadas de la pandemia, sino que son... Eh, reparaciones que había que haber realizado muchísimo antes porque las quejas de los familiares e incluso de los empleados de la residencia Altavis vienen de antiguo. Yo recuerdo la anterior legislatura que ya se, estuvo, ya estuvimos, se tuvieron problemas precisamente con esta residencia. Entonces, nosotros ya presentamos la semana pasada una pregunta a la, a la consellera. Y además, eh, durante la pandemia, también hemos intervenido en varias ocasiones precisamente en este sentido. Creo que la gestión que se ha hecho ha sido eh, desastrosa Pese a que Mónica Oltra y Compromís defienden que ellos han actuado de una manera diligente durante todo el tiempo, ayer oíamos hablar a la representante de las familias, decía que ha habido ha habido enfermos o, o usuarios, porque no todos están enfermos, ha habido usuarios eh, que han estado sem semanas sin tener contacto directo con sus familiares, eh, han estado totalmente aislados en las habitaciones, sin aire acondicionado, sin luz, eh, con unas, eh, la limpieza era pésima, entonces ya no solo se trata de que, la, de que por las medidas que se han adoptado en la pandemia su situación se ha agravado, sino que es que la situación estaba ya muy agravada con, desde hace mucho tiempo, no solo desde hace un año y medio que estamos en pandemia. Hace ya muchos años que la situación venía siendo ya insostenible. Lo que los familiares piden es que se actúe, son contratas, ya sabemos que no son eh, residencias públicas, eh, pero bueno, si hay que actuar, yo creo que la, la potestad la tienen para actuar porque lo estamos viendo que cuando quieren actúan en residencias o en instituciones de este tipo, entonces yo creo que decir que todo ha estado bien y que la gestión ha sido buena es erróneo, de hecho Compromís no acudió ayer a la concentración, el grupo socialista sí que estuvo, estuvo el Partido Popular, estuvi estuvimos todos los grupos pero Compromís no apareció. ¿Y qué piensa usted de esa ausencia de compromiso en la concentración? Bueno, esa ausencia yo me imagino que es en apoyo a, a la señora Oltra. ¿no? A la gestión, en, de la a la gestión que está haciendo por parte de la Consellería de, de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ellos considerarán pues, que se está trabajando bien. Cuando estábamos viendo allí, por la gente que había, por los familiares, e incluso por el respaldo que se lleva a cabo desde todos los grupos políticos, que no es así. ¿El alcalde también estuvo en esa concentración? El alcalde no estuvo, estuvieron bastantes concejales, el alcalde no estaba. ¿Se entiende la ausencia del alcalde? Bueno, mmm, hubo, representación, hubo del bastante de representación del equipo de gobierno. Bien, eh, hablamos de otro asunto porque el alcalde sí que convocó ya ese pleno que ha solicitado el Partido Popular para reprobar a la ministra Teresa Rivera. Será el viernes. El viernes a las once y media. Un pleno extraordinario. ¿Qué le parece primero eh, la petición de este pleno extraordinario para reprobar a Teresa Rivera? Con independencia de si bueno, se yo, lo merece o no. Yo considero que, exacto, yo considero que todos los grupos políticos están legitimados para solicitarlo porque además la ley lo establece. Entonces, si ellos consideran que procede celebrar un pleno extraordinario para reprobar a la ministra pues que lo pidan porque cada uno es libre de actuar como quiera yo considero o yo creo que no, no era necesario eh, en estos momentos eh, la, no es necesaria la celebración de un pleno extraordinario es un tema muy importante eh, y además muy grave para, para, toda, para todo el sur de la provincia, no solo para Elche por supuesto y para nuestro campo eh, para todo el sur de la provincia y todo el sur de, de, del estado al final pero yo considero que, bueno, que, que un pleno extraordinario para debatir este asunto pues tampoco era necesario, se puede debatir en el pleno ordinario el mes de julio que será la semana siguiente y que se puede presentar una moción en la que se discuta este asunto, llevar una declaración institucional o realizar cualquier tipo de actuación. Pero bueno, cada uno es libre de actuar. Nosotros, por supuesto, pues intervendremos y explicaremos la, la, la posición de, de Ciudadanos. ¿Se merece, Teresa Rivera, esta reprobación? Sí, sí, porque, sí, porque no, no está actuando de una manera coherente. Yo creo que hay una discriminación en cuanto a, a comunidades, ¿vale? Entonces, eh, pues está actuando sin tener en cuenta las necesidades de algunas zonas de, de nuestro país que, están mucho más, uh -huh. que resultarán mucho más perjudicadas que, que las que defiende. Yo creo que aquí hay una discriminación total. ¿Conseguiremos que el gobierno de Pedro Sánchez rectifique? Pues yo creo que voy a, voy a mi pesar y yo creo que, que no van a rectificar. ¿eh? Me da la sensación que pese a las luchas que estamos llevando a cabo desde toda la comunidad valenciana, desde Murcia y Andalucía, no van a haber cambios por lo que estamos viendo. O sea, que eh, es necesario yo decirle creo que es, a Teresa Rivera un tirón de orejas. Eh, por supuesto. yo creo que considera que, además, además que con un pleno extraordinario... Bueno, es que lo que llegue desde Elche no va a solucionar la situación. Mía. A lo mejor son más presiones, ¿no? Pero no va a solucionar la situación porque yo creo que... Que ellos tienen clarísimo lo que van a hacer. Sí que es cierto que es necesario un plan nacional del agua, que es necesario que todos estemos de acuerdo y que, que busquemos soluciones eh, siguiendo las, las indicaciones de los técnicos y de los expertos que al final son los que nos van a, a llevar a esa solución más, más correcta. No creo que una decisión política en este caso sea la más necesaria y sobre todo cuando está favoreciendo a unos sectores y a otros no. Eh, seguimos hablando de otras cuestiones eh, como es eh, el polideportivo de los palmerales eh, que por fin parece que va a conseguir financiación de los DUSI, de los EDUSIS, fondos europeos para su rehabilitación. ¿En qué situación está en estos momentos el polideportivo? ¿Se han preocupado ustedes desde Ciudadanos? El polideportivo de los palmerales, eh, nosotros el año pasado a finales de 2019 o principios del 20 si no recuerdo mal exactamente la fecha ya presentamos una moción precisamente para, para que se reparara y para que se diera solución a la situación en la que se encontraba el Polideportivo Palmerales que recuerdo que es que no estaba ni recogido además dentro de los polideportivos que, de, los que, de los, que con, contaba, con los que contaba el equipo del de, Ayuntamiento de Elche, es un polideportivo de, del que pueden hacer uso muchísimos ilicitanos que viven en la zona de los Palmerales y que ahora mismo está totalmente abandonado y dejado A que al vandalismo y a que se acceda y se hagan actividades que no tienen nada que ver con el deporte. Entonces, pues si se rehabilita ese polideportivo, se reforman las pistas, se da acceso, se mantiene una vigilancia adecuada y, y se permite el uso a los chavales y a los vecinos de la zona, pues yo creo que al final es poner en valor. Un barrio también, porque es un barrio que necesita pues, que se invierta en él y que, y que se desarrolle para, para facilitarle la vida a los, a los vecinos del mismo. Con los EDUSI ya se supone que se iba a rehabilitar uh -huh. hace, mucho, hace dos o tres años. Que... Estamos detrás de ello por lo menos dos años. A finales de la legislatura pasada ya se anunció que una de las actuaciones que se iban a realizar con los EDUSI era la rehabilitación del polideportivo de los palmerales. Estamos en 2021 y estamos en el ecuador de la... De la legislatura y hasta la fecha no se ha hecho nada, simplemente ha sido un anuncio. Eso quiere decir que se va a empezar a buscar ahora, eh, se va a empezar ahora a buscar la empresa y a elaborar el contrato para, para licitarlo, para que se haga la rehabilitación, con lo cual nos extendemos meses, si no un año. Uh -huh. eh, Veremos si al final de la legislatura está solventado el problema. Bien, pues estaremos pendientes de, de los avatares eh, del Polideportivo de Palmerales. Eh, ¿cómo, que también quería preguntarle cuál es su balance o cómo ven ustedes el inicio de la temporada estival en las playas. ¿Se ha, ha comenzado el servicio con todas las condiciones y garantías eh, para ofrecer... Buen bueno, servicio. el servicio de socorrismo hemos visto que ha empezado tarde, ¿no? Ya es el segundo año consecutivo, creo que empieza a prestarse el servicio con posterioridad a la fecha que inicialmente se realizaba. Eh, ¿Es cierto que, que ahora ya está en funcionamiento? pero al, las última semana, la última semana de junio, primera de julio, todavía habían zonas de nuestras playas que estaban toda, sin, sin ese servicio. Estamos viendo además que, por ejemplo, los chiringuitos y las tumbonas, eh, los puestos hay algunos que todavía no están en activo. El contrato, la mesa de contratación la, la tuvimos a mitad de junio finales y hay algunos chiringuitos, como hemos leído en las noticias, uh -huh. en, eh, creo que era hoy o ayer, uh -huh. que todavía no están en funcionamiento. Se responsabiliza por parte del concejal a que es que no, no los han puesto todavía en marcha, pero que estaban licitados de hace tiempo. Yo ya lo dije en una ocasión, cuando tú tienes una previsión de que hay que empezar a funcionar, por ejemplo, el 15 de junio, eh, lo que tienes que hacer es, sacar esos contratos y licitarlos y hacer las mesas de contratación con tiempo para que empiecen a funcionar en tiempo y forma no, de, no dilatarlo todo en el tiempo y esperarte hasta el último momento que nos pasa como siempre, que hay que licitar un contrato aparte para Semana Santa para cubrir nuestras playas porque no está previsto y que luego en vez de empezar el 15 de junio como se empezaba normalmente, empiezas a, pre a prestar el servicio en julio eso es lo que hay que ir solventando y además que tenemos que ser previsores, que es que no es el primer año que pasa esto, es que uh -huh. es un año y otro ya llevamos lo menos dos o tres veranos que nos está pasando esto, que nos pilla el toro uh -huh. entonces pues para evitar eso vamos a ser previsores, que tenemos un equipo en Visitelche trabajando precisamente para que estas cosas no sucedan. Ustedes tienen consejero en Visitelche. Soy yo, yo estoy en pues, el consejo de Visitelche. Pues eh, ¿qué nota, ya que ha terminado el curso eh, ¿qué nota pone a la gestión turística? Bueno, la gestión turística se queda con un aprobado pelado, <risa> por, no suspender, por, no que, por no suspenderlo. Se podrían hacer muchas cosas más para, pro, para promocionar nuestro, nuestro municipio a nivel turístico. No, yo creo que no estamos haciendo nada. Eh, Son muchos anuncios Muchas, muchas cosas que se van a hacer pero nunca se hacen, ahora tenemos, estamos estudiando un plan turístico digital y sí. tuvimos una reunión, pero al final, ¿qué se trató allí? Se, se plasmaron ideas, se supone que se va a empezar a trabajar, pero bueno, eh, como siempre pasa, van pasando los meses y no se hace nada, la promoción es mínima y eso se viene reivindicando desde hace muchísimo tiempo, Elche no es una ciudad... No es un municipio al que la gente venga a pasar un fin de semana, venga a pasar una semana. Es un sitio que la gente viene, pasa el día y se va. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que la gente nos visite. Hay muchos tipos de turismo. Está el turismo de congresos que sí que se pretenden promocionar desde el ayuntamiento, pero yo creo que no es el, el único. Tenemos que promocionar el turismo familiar. En la anterior legislatura presentamos una moción para unirnos a la red de, de, de turismo familiar uh -huh. Y, y potenciar que las familias vengan, pasen un fin de semana, unos días, porque no tenemos solo el huerto del cura, Santa María, el misterio y las palmeras y el palmeral. Tenemos mucho campo, tenemos muchas playas y muchas zonas de nuestro municipio que están pendientes de explotar y en las que una familia eh, puede venir y disfrutarla y pasar unos días... Eh, Muy, muy a gusto y disfrutar de, nuestro, de nuestra gastronomía y de nuestra cultura No sé por qué le ha puesto la, el aprobado justo. Bueno, he dicho un aprobado justo por, por no suspender porque al final, bueno, pues un cinco pelado Quiere ser buena. Quiero ser buena En la gestión de cultura, que también ha sido muy cuestionada y criticada por algunos de sus compañeros ¿Usted cómo ve la gestión de cultura? Bueno, hemos visto que se cesaba por parte de la concejala estos días al, al programador. Eh, pues bueno, pues y parece espacios ser. Es positivo, ¿sí? Exacto, pues parece ser que al final priman las preferencias personales, ¿no? o las relaciones personales sobre las necesidades, porque yo creo que era una persona, pues que estaba muy preparada para ese cargo, ¿no? Y para ese puesto. Y que además. Eh, yo siempre he dicho que el, el buen gestor, ¿no? Y el buen jefe no es el que lo hace todo él, sino que se rodea de buenas personas y se rodea de gente que preparada ¿no? y con capacidad para poder hacer las cosas. Bueno, Cuando tú cuentas con esas personas y no, las, no, no aprovechas de la situación, pues algo está pasando. Estamos viendo que, que la concejalía funciona sola prácticamente porque bueno, pues es una inercia. ¿no? Hay, que, hay que contar con una serie de actuaciones y con una serie de eventos que prácticamente van rodados y es lo que se está haciendo. Tampoco se está haciendo gran cosa. En cuanto a fiestas, vamos a hablar de la Nidel Alba porque está ahí pendiente. Estamos usted, pendientes. Claro. Eh, ¿Usted es partidaria de que haya Nidel Alba? ¿Qué piensa o qué le ha dicho el equipo de gobierno a usted? Ha preguntado bueno, el equipo de sobre... gobierno no ha dicho nada. Eh, están pendientes de tomar esa decisión. Yo considero que en el momento en el que estamos, eh, bueno, estábamos hace una semana porque ahora la situación, la incidencia ha cambiado un poco y hay que ser más prudente y más cauto, pero a la vista de los eventos que se han ido celebrando, de las actividades que se van desarrollando, hemos visto que hay muchísima gente en determinados eventos y la NID de la Alba sabemos que es una noche familiar, que tampoco hay grandes aglomeraciones en la calle, en la vía pública eh, y es algo significativo, quizás sí que se podría celebrar, Con unas medidas de seguridad y aparte la gente sabemos que te tenemos que ser conscientes y tenemos que ser cautos. Yo creo que los ilicitanos tomaríamos las precauciones que tuviéramos que tomar eh, por permitir, para permitir que se celebrara el alba, que es que al final es una seña de identidad de, de nuestro municipio. Ya, ya que nos vamos a quedar sin mister y nos vamos a quedar oh, sin mira. muchísimas otras actividades de nuestras fiestas. Si se van a celebrar conciertos, que se ha anunciado que se iban a celebrar conciertos, yo entiendo que la Nid del Alba también se puede celebrar. Pero lo cierto es que todo está en el aire Pero esto, por exacto. la incidencia de De todos modos, siempre con esa precaución, como he dicho, de, de, de no saber... Eh, no lo que, que se puede hacer. Estamos eh, también un poco expensas de cómo vamos avanzando. Estamos en la recta final de la entrevista y aún no hemos hablado del pleno y de las mociones que llevó al pleno y que fueron aprobadas. Una de ellas fue la actualización de los vados para personas con movilidad reducida. Sí, ¿Salió adelante? Salió adelante. Es una moción que entendemos que era necesaria. Hay muchos, muchos estacionamientos de personas con movilidad reducida que dejan de ser utilizados por diferentes motivos, ¿no? Entonces, desde Ciudadanos lo que planteábamos es que se haga una revisión de ese censo, que se determine los que están en desuso y los que no están en desuso y se valore por parte de los servicios técnicos, en este caso por parte de la Policía Local, los que se pueden revertir en plazas para personas con movilidad reducida genéricas o no. Porque consideramos que hay muchos de ellos que... Que, están usados en, que se están utilizando en fraude porque al final las personas que eran titulares de ese vehículo, o de esa tarjeta o han fallecido, o se han trasladado de municipio o su situación ha, ha cambiado, ¿no? a, por ejemplo, a, a grandes dependientes y entonces no necesitan utilizar vehículo y sin embargo esos, esa, esos estacionamientos están ahí eh, evitando que otras personas puedan aparcar. Siempre hablo de personas con movilidad reducida, con lo cual nosotros lo que pedimos es que se haga esa revisión. Y también pidieron un plan estratégico para los carriles bici, ¿por qué? Bueno, lo que pedíamos es que se complete al final ese proyecto que se está realizando. Si tú eh, instalas y al final estableces una red de carriles bici, Sin una continuidad que, bueno, hay que acabarla, pero no das los medios a, a los usuarios ni para fomentar el uso de la bicicleta ni facilitas, pues, eh, por ejemplo, lo que pedíamos era que se facilitase la información de las rutas que había que seguir para ir de un punto de nuestro municipio, imagínate, a la Marina, uh -huh. eh, como está pasando en otros municipios, que se cree una app para el móvil en la cual se informe de dónde hay estacionamientos, de dónde hay aparcamientos de bicis, de dónde hay puntos eh, para poder dirigir de, de, lo, de las rutas que tienes que utilizar para ir de un punto de nuestro municipio a otro, sobre todo puntos turísticos y de interés, eh, servicios públicos, etcétera. Y fomentar también el uso de la bici entre los más jóvenes, pues con sorteos, con ayudas para la adquisición de bicicletas, etc. Si tú tienes un carril bici que van tres personas y no fomentas el uso del mismo, eh, pues para eso uh -huh. no lo tienes. ¿Se aprobó esa moción? También se aprobó. Eh, todas sus mociones se aprueban. Pero... Sí, pero luego se quedan en un cajón. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora que tenemos 31 grados, con 7, madre mía, de temperatura, ya vamos por 32? Sí. Ahora que tenemos eh, el intenso calor encima, ¿qué pasa con esa moción en la que pedía usted... El sombra. Pues ahí está. En la Plaza de Baix. Ahí la tendrán guardada en un cajón probablemente. Yo ya lo recordé en este último pleno, recordé que, que por parte de una compañera de la corporación se me dijo que quizás este verano estaría en el verano pasado, yo creo que ya será el que viene, pero sí que es cierto que muchos que muchos ilicitanos cuando pasan por ahí por la Plaza de Baix o se nos acercan sí que nos dicen que, a, que hace falta sombraje. Yo creo que la Plaza de Baix es una plaza eh, muy amplia, pero carece de sombra. Tiene solo arbolado en dos esquinas, prácticamente, y en una zona, además, solo son palmeras. Eh, hay árboles en la zona de los grupos, del sí, edificio de los grupos. Pero usted pedía más Entonces, el sombraje. Pe pedía más el sombraje. La en la zona de la OMAC, Que por está soleada colas. y además que los usuarios están todos, y es cierto, en la puerta esperando porque ahora por las circunstancias no pueden entrar dentro, entonces están todos en las horas de sol, eh, es, es inhumano verlos ahí en la puerta, entonces lo que pedíamos era pues, que, se pusiesen, que, se cree, que se pusiesen unas velas como las que hay por ejemplo en el paseo de la estación, que uh -huh. además no no hacearían para nada la plaza de Vice, En muchos sitios eh, hay elementos de este tipo y así pues, facilitas también un poco la, la espera a esos usuarios. Y no quería terminar, eh, no sin antes hablar de la gestión de los residuos. Hemos hablado mucho de la puesta en marcha de la nueva contrata de limpieza y quería que me hiciera una valoración porque van pasando los meses y se está notando que tenemos una nueva contrata de limpieza que nos va a costar mucho bueno, yo Bueno, creo, yo creo que... Que mucho, mucho, <risas> que mucho, mucho no se nota. Yo no. creo que poco a poco. Espero, espero que conforme vayan pasando los meses se vaya notando. Pero a la, hasta la fecha la gente de, dice que sigue viéndolo todo del mismo modo. Pero al menos hemos conseguido que el consorcio provincial en cuanto a la gestión de los residuos nos compense Bueno, el hay, tener un aquí... hay un compromiso, hay ah. ah, un compromiso. Es solo un compromiso. Bueno, yo entiendo que nos van a compensar. Entiendo, y y espero. Con lo que eh, aplauden esa compensación económica por tener, soportar la planta de residuos descremados aquí en bueno, el hay muchas es que hay, muchas, hay muchos municipios que en la misma situación están compensados y nosotros ahora mismo no teníamos ningún tipo de compensación. Entonces, bueno, pues es una medida que era necesaria. ¿Y esa compensación económica consideran ustedes que es necesario invertirla para mejorar esa planta y evitar los malos olores? Claro, porque además eh, lo hemos visto en reiteradas ocasiones que los vecinos... Que no se quejan desde hace muchísimos años y, y que no es, no es una situación agradable, que, con lo cual lo que hay que hacer es revertir la situación e intentar solventar el problema independientemente de que se compense. ¿Ese, ese dinero habrá que invertirlo en mejorar la situación? Pues Eva Quisol, empezamos un mes de julio con eh, esta denuncia archivada, con una concentración a la que no acudió el alcalde, que era pedir... Eh, Esas mejoras urgentes en el geriátrico de Altavix ustedes como ciudadanos, como grupo, van a pedir al alcalde el por qué se ausentó. Bueno, nos extrañó porque sí que es verdad que estuvo en la, en la concentración en, en repulsa al, al asesinato de, de, de Samuel. Entonces, bueno, pues ya nos explicará cuál es el motivo por el que no se presentó, porque además era cuestión de media hora. Pues esto seguro que despierta mucho dolor en sí, los familiares de los Sí, del porque además a ellos les hubiera gustado que, que la máxima autoridad de su municipio les apoyara, independientemente de que hubiesen concejales del equipo de gobierno. ¿sabe? Todos sabemos que al final... A la gente le gusta que su alcalde les apoye. Pues habrá que preguntarle. Y sobre todo también tienen ese pleno para reprobar a la ministra Teresa Rivera. Hablarán del agua. Y el pleno ordinario del mes de julio. Estarán ustedes preparando ya sí, las mociones que tendrán que ver con uh -huh. eh, garantizar el mantenimiento de todos los recursos públicos que tenemos en Efectivamente. servicios. Pues muchas gracias, Eva Crisol, portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias a ti.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 We'll be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 Se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su biquíni de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Paso las noches así, pensando en Eva Maria. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la Silva María se fue, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue. Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere, si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó. En zo'n me dekt recuerdos de zo absen. Sin de menor indurgencia Eva Maria se fue, Wat gaan? Wat gaan? Wat gaan? Wat gaan? Wat gaan? Wat ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se Eva María se fue buscando el sol en la playa. María se fue buscando el sol en playa. Y en su maleta de piel y su bikini de raya. maleta de piel y su bikini de raya Eva María se fue buscando el sol en la playa. María se fue buscando el sol en la playa. en su maleta de piel y su 101.4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 Con Rosmar Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros dejamos de momento los temas playeros para pues, disfrutar de la música, por ejemplo, de Rosalén con su Amor Prohibido. Llegó con sueños muy distintos, pero la vio. Como solo puede verse un espejismo dentro del corazón, él adivinó un destino en su cara, ella intuyó su cruz, fue mezclar. Lo del cielo con la vida ras de suelo Comprende Que los sedenes perdidos Siempre se encuentran por casualidad De repente La una frente al otro Sin saber lo que sienten Paraíso sin serpiente No lo busques, que no quedan No existen frutas prohibidas Sino bocas que se cierran Ese amor, tan sagrado, tan callado Tan secreto y tan contado Tan de dos y tan de nadie Tan puro y de pecado Tan furtivo y murmurado Tan sin perdón de Dios Y esta historia, sin focos ni testigos de sueños en enemigos tan posible y tan quimera tan de noche se enfrenteras de inocencia y penitencia de un carceral porque así yo solicito a dándole al Tú sin razón de ser. Y ese afán de estar juntos contra todos, sin infierno y sin tesora, sin premios, sin castigos, sin que estaré contigo. Con un anillo de oro, escondido en un cajón. Jamor tan libre y cautivado tan de luz y penumbraosa tan limpio y peligrosa que no soy calle ni mente tan de que dirá la gente adorna el bien y el mal Dios solitario ...dándole al mundo... ...su sin razón de ser... ...101.4, tele -Elch, Radio Marca. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones...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 ...con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 10 de la mañana... ...y antes de continuar con la siguiente entrevista... ...en la que vamos a hablar de la ley de la dependencia... ...tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen... ...a través de la señal de Teleelche... ...este programa comenzó a las 9 de la mañana... ...y lo hicimos... ...con una selección musical dedicada evidentemente a Rafael Acarra... ...a ese aniversario de la prenda de moda del bikini... ...hemos entrevistado además a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos... ...y ahora en las próximas horas del programa La Glorieta... ...abordaremos otros temas... ...les invitamos a que se queden aquí en el 101.4 de en Radio... ...marca hasta, hasta la una del mediodía en el que pondremos el punto final a este programa especial de La Glorieta, hasta que llegue nuestra compañera Rosa Lucas a finales del mes de julio de vacaciones y recupere el programa Entre Amigos. Quédense porque luego vendrá a la una las noticias y después Elche en punta, con José Antonio González y toda la información deportiva y ese inicio de pretemporada del Elche Club de Fútbol. Nosotros eh, ahora continuamos con más música, hemos disfrutado de ese amor prohibido de Rosalén y vamos a disfrutar ahora de ese amor de Marie Laforette, eh, actriz y cantante francesa, que nos dejó en 2019. Je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi. Si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. A quoi vont chercher, faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait quand il a raison. Et puisqu'il a pris ton nom Et Toi, mon amour, mon ami Quand je rêve, c'est de toi Mon amour, mon ami Quand je chante, c'est pour toi Mon amour, mon ami Je ne peux vivre sans toi Mon amour, mon ami Et je sais très bien pourquoi On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour en moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours. Oui, je t'ai quitté et j'ai beau résister. Je chante parfois, pas d'autre que toi, un peu moins bien chaque fois. Et toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami.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 ...101.4, tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta, con Rosmar y Alonso... ...pues son las diez y cinco minutos de la mañana... ...y les contamos que la plataforma... ...en defensa de la ley de la dependencia... ...se creó en esta ciudad y en muchas otras ciudades españolas... ...para presionar con movilizaciones al Estado... ...con el objetivo de lograr una aplicación real... ...y efectiva de esta normativa que contempla... ...ayudas económicas para los grandes... ...y no tan grandes dependientes... ...pero tras más de una década desde su aprobación en Elche... ...siguen muchas familias esperando esas ayudas... ...para hablar de lo que se ha conseguido... ...tras 15 años de lucha... Tenemos al portavoz de la plataforma en el chat, Daniel Agullo, a quien damos la bienvenida. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Rosmary. Eh, bien, son 15 años desde que se aprobó. En 2006 eh, se aprobó esa ley de la dependencia. Ustedes eh, se constituyeron en plataforma. ¿Y qué se ha conseguido, Daniel? Pues, bueno, eh, se ha conseguido bastante. Eh, a a, fecha a últimas fechas sabemos que por lo menos en la ciudad de Elche se están reduciendo las listas de espera a seis meses solamente, que es el plazo lógico para para poder efectuarse todo todo lo que es el, el que te acrediten como con un grado de, de dependencia. Entonces creo que de momento pues vamos vamos bien, falta mucho camino, pero vamos vamos en buena dirección. Eh, luego hablaremos de lo que queda, eh, de lo que tenemos. ¿Quién puede solicitar las ayudas económicas de la ley de la dependencia y hasta qué grado de dependencia te dan ayudas económicas? Pues a ver, puede solicitarlo aquella perso aquellas personas con una discapacidad que por su discapacidad necesiten la ayuda de una tercera persona para sus actividades diarias. Esos, esas son las personas que pueden solicitar. Eh, el o bien eh, una a ver una una paga no no no es una paga es una ayuda es una ayuda familiar cuando el cuidador es, es dentro del núcleo de la familia eh, y luego pues eh, te pueden asignar un cuidador eh, externo y no te darían la la ayuda es un, es, es una elección personal que cada uno tiene que hacer O, o sea que te dan a elegir o entre cobrar tú para cuidar a tu familiar o eh, traer una persona de fuera para que cuide a tu familiar. Esa eso, eso lo contempla correcto, la ley. Sí. Vale. Eh, correcto. Eh, eso está claro. Pero todas las familias pueden con dependientes, evidentemente pueden eh, tienen derecho a esa ayuda o solo aquellas que tengan rentas bajas. Eh, no, a ver, cualquier dependiente a Partir de un grado 1 ya tiene derecho a esa ayuda. Aunque cobre mucho y pueda permitirse el pagar eh, los cuidados. Ay, me ha pillado Romari, pero creo que sí. Ah, vale. Eh... Ah, pensaba... vale, Daniel. Eh, bueno, pues lo dejamos. Eso lo dejamos ahí aparcado y se lo preguntaremos a algún técnico de la ley de la dependencia. Daniel, has dicho que habéis conseguido reducir las listas de espera porque otro. Otro de los trámites que también se queja mucha gente, eh, afectados, es lo farragoso que es la tramitación de estas ayudas. Sí, eh, que se, porque hace, hace poco eran dos años, prácticamente. Podía sí. tardar dos años en, en, en conseguir que te, que te reconocieran el grado de dependencia. Eh, y ahora, hay, bueno, luego con la crisis del COVID, evidentemente, pues muchos... Muchos trabajadores y muchas trabajadoras sociales se pusieron eh, un poquito más en guardia en no entrar a las casas con personas dependientes y tal, pues los trámites evidentemente se iban mucho en el tiempo. Eh, eso es lo que tardaba en resolver el expediente, pero yo te pregunto, Daniel, lo que lo que hay que hacer para el papeleo, que, porque supongo que te, te enterrarán en una montaña de, de papeleo y esto, eh, las familias, cómo pueden afrontar los expedientes, ¿quién les ayuda? Ya, Normalmente el trabajador social de tu zona es el que se hace cargo de, de abrir el expediente y empezar a procesarlo. Eh, Y por lo que tenemos entendido por parte del ayuntamiento, en la última reunión que fue el 17 de, de junio, eh, se habían puesto al día y los expedientes no estaban tardando más de seis meses. O sea, desde que tú vas al trabajador social y se abre el expediente, eh, en seis meses se queda el, el la persona con, con dependencia se queda valorada y con un grado. Evidentemente tiene que ir un trabajador social a tu entorno, a tu casa, para ver qué tipo de necesidades tienes y a partir de ahí pues ya se valorará en un grado 1, un grado 2 o un grado 3, que son los grandes dependientes. Uh -huh. O sea, que el pasado 16 de junio, ustedes, 17 de junio, ustedes tuvieron una reunión con el concejal de Políticas Inclusivas y allí uh -huh. los técnicos y el concejal les informaron que se ha hecho un trabajo importante desde servicios sociales para agilizar las resoluciones de estos expedientes que eh, los tramitan desde... Eh, una trabajadora social debe hacerlo, ¿no? Lo primero, que hay, lo primero que hay que hacer es acudir a una trabajadora social del ayuntamiento. Y, Correcto. ¿Y cómo, cómo lo han conseguido? Eh, el concejal les explicó de qué forma han conseguido acelerar eh, pues este atasco. Incrementando incrementando el número de trabajadores sociales eh, nos comunican que ya han puesto más trabajadores sociales más cualificados en, en tema de dependencia porque hasta ahora sí que es verdad que nos encontrábamos muchas veces con que íbamos a pedir eh, algún recurso o algún porque dentro de la dependencia existe pues el, el recursos de para la dependencia aparte aparte de lo que es el eh, ayuda que te dan para el cuidado familiar o, o, el, o el cuidado personal que, que te puedan asignar si pues existen recursos para, no sé, un niño con TEA que pueda ir a la o puede ir o, o lo que es el, el asistente personal, o, o para los niños menores de 18 años, eh, lo que se le llama la PATI, que sigue siendo un asistente personal, pero para niños menores de, de 18 años. Eh, me Entonces, estás, pues, claro, eso... un momento, Daniel, me estás diciendo que, aparte de la ayuda económica, Esta ley también contempla muchos más servicios para para correcto. los dependientes que lo soliciten. Correcto, correcto, correcto. Es un gran abanico, me estabas diciendo. Logopedas, sí. Eh, sí, sí, sí. Logopedas para... eh, rehabilitadores, eh, una de... gama muy amplia. Claro. Eh, ahora, ahora mismo eh, la, la gran mayoría de las personas Que, que cobran la ayuda familiar, la destinan, por ejemplo, a pagarse los recursos de inicio y porque hasta la fecha no, en ECHEN no había, no había donde, donde escoger mucho. En la reunión nos enteramos que sí que había, por la que pasa, que hay una, una empresa, una asociación que se a este tipo de, de terapias y, bueno, porque estamos intentando de lazos a ver cómo, cómo funciona. Mm. Y sí que le pedimos al concejal pues que evidentemente explicara a las trabajadoras sociales que existe ese sitio, porque eh, hasta la fecha ninguno prácticamente, ninguna gente lo conoce. Daniel, no sé qué pasa con tu móvil, pero creo que la comunicación... La comunicación es un poco mala, ¿verdad? Porque sí. estoy fuera del Che y sí. estoy un poco un poco aislado de, de comunicaciones. No sé si podremos mantenerla hasta el final, eh, acortamos la entrevista, por tanto, eh, solo una cuestión eh, ¿vais a continuar después de esta de esta entrevista con el concejal y de ver cómo se han puesto al día los expedientes y que la lista de espera para resolverlos haya bajado a seis meses de espera y no años, como antes? ¿Vais a continuar con las concentraciones que llevabais a cabo o no? Sí, sí, sí, sí. O sea, evidentemente ahora mismo nos estamos concentrando por el tema de de la pandemia y hay que pues, mucha gente muy sensible a esto de, de, del bicho este y, y procuramos ser un poco un poco sensatos. Pero sí, evidentemente es una lucha que tiene que continuar. Esto no nos podemos dormir y, y dejarlo estar. Eh, estamos ahí para darle las quejas que nos llegan al ayuntamiento y, y el ayuntamiento, pues intentar mejorarlas eh, dentro de lo posible, claro. Eh, habías dicho que queda mucho por hacer. ¿Lo más inmediato en 2021 que os habéis propuesto? Pues lo más inmediato que puedan resolverse muy rápido el tema del asistente personal y la PATI. El, ah, ¿Un eh, momento, consideramos... asistente personal y qué? PATI es el asistente ah. personal para menores de 18 años. Ah. Es, es el asistente personal para, para infantil. Uh -huh. Y, y bueno pues evidentemente estas es una de nuestras prioridades y, y los recursos que estamos en ello a ver cómo se pueden resolver, los Pero, recursos son los expedientes, lo, no, lo, ¿no? los recursos son las las ayudas, las ayudas eh adicionales, mm -hmm. dentro del abanico que hay pues las ayudas adicionales pues te hace falta un fisio, te hace falta un logopeda, te hace falta eh mm -hmm. rehabilitación, te hace falta poder contar con esos recursos que tiene, que contempla la ley, que uh -huh. están ahí y uh -huh. que se puedan utilizar en Elche, claro. Uh -huh. Muy bien, Daniel, eh, una última cuestión. Ayer hubo concentración por parte de las asociaciones de familiares en del geriátrico de residencias de ancianos en las que pedía mejoras en el geriátrico de Altavís porque están sin aire acondicionado y con un montón de deficiencias más como camas rotas, cocina deficiente o jardines intransitables. Ustedes también fueron muy críticos durante la pandemia con esa gestión deficiente de los geriátricos. ¿Se sumaron a esa concentración de ADVAR? Sí, me, me consta que, que gente de la plataforma sí que estuvo allí. Eh, ¿Y estuvieron porque consideran eh, que se han hecho mal las cosas en las residencias y que eh, apoyan todas las reivindicaciones y denuncias de ADVAR? Eh, las apoyamos evidentemente porque a ver, nuestros mayores que tanto han trabajado y tanto han luchado para, para poder mantener eh, una, un, un sistema en el que vivimos todos que es eh, muy bueno, pues que evidentemente en su, en su última etapa de vida no se les cuide como se merecen y no tengan los cuidados que se merecen, ni unas instalaciones que les haga justicia. Entonces, eh, a, apostamos por un sistema de público, totalmente público, aunque la, re, la residencia de Altavi sea pública, es de gestión privada. Y evidentemente las empresas eh, que están por detrás. Siempre mira más por su beneficio que por el de las personas. Entonces, pues, evidentemente, eh, sí, seguiremos luchando para que, para que esto cambie. Pues Daniel Agulló, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rormari. Un saludo enorme. 101.4, Teleelch, Radio Marca.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 Con y Alonso. Son las diez y dieciocho minutos de la mañana, y antes de la ronda de noticias, eh, pues vamos a seguir disfrutando de la música de otra actriz y cantante francesa, en esta ocasión Carla Bruni, con eh, un clásico de Mamma Mía, el ganador se lo queda todo. About the things we've Though it's hurting me Now it's history I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more race to play The winner takes it all The loser standing small Beside the victory That's her destiny I was in your arms Thinking I belonged there I figured it made sense Building me a fence Building me a home Thinking I'd be strong there But I was a fool Playing by the rules The gods may throw a dice Their minds as cold as ice And someone way down here Loses someone dear The winner takes it all The loser has to fall It's simple and it's plain Why should I complain? I don't wanna talk If it makes you feel sad And I understand You've come to shake my hand I apologize If it makes you feel bad Seeing me so tense No self-confidence The judges will decide The likes of me are bad Spectators of the show Always staying low The game is on a can A lover or a friend A big thing or a small The winner takes it all The winner takes it all The winner takes it all The winner takes it all 101.4 Teleelch Radio Marca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 Isola Jiménez. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adóncer. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetida. Es una virtud desdignidad y es la actitud de identidad más definida. Durar y transcurar y transcurrir no nos da derecho no, a no. presonar. Porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad de encida. La vida es erguirse en vertical, más allá del mar de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. De durar y transcurrir, no, nos da a presumir, que no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 10 y 26 minutos de la mañana y después de esta bonita canción de Rosalén Sol y Solejiménez Jiménez, Honrar la vida, damos paso a Salvador Campello. Salva, muy buenos días. Un momento, estás en el rojo. El rojo <ríe> buenos días. Salva, se honra la vida a las personas ancianas en pues residencias la de familiares de personas que viven en residencias, no, y así lo dejaron ayer de manifiesto en la plaza de Baix a las 8 en una concentración en la que reclamaron las mejoras que desde hace tiempo, incluso desde antes de la pandemia llevan reclamando, sobre todo para el geriátrico de Altavix. Hoy se esperan temperaturas de hasta 40 grados en el municipio de Elche, en el casco urbano llegaremos a los 38 según Vicente Bordonado, y piensen que en las zonas comunes de esa residencia y de ese geriátrico no hay aire acondicionado. Me imagino que si no están escuchando desde el coche, desde casa o desde el trabajo, pues tendrán cerca ese aparato de aire acondicionado Y imagínense trabajar sin él apagado. Pues así están nuestros mayores en la residencia de Altadix, en el geriátrico, según denuncia Abdar, esta asociación que convocó ayer esta concentración en la Plaza de Bais para pedir también que se arregle el mobiliario, que se recupere y se refuerce el personal. En definitiva, que todas las deficiencias que tienen se mejoren porque dicen que la situación es grave. ...y que se agrava cada día que pasa en uh -huh. esa residencia. Llamativas las ausencias en esa concentración... ...de los concejales de Compromiso, Esther Diez y Felipe Sánchez... ...y según ha alegado Carlos González, tampoco estuvo por motivos personales... ...aunque se puso en contacto con la presidenta de la asociación Abdar. Quien, quienes sí estuvieron, esos tres concejales que acabamos de nombrar... Eh, ...fueron en la concentración que hubo una hora antes, en la Plaza de Weiss también en repulsa por el último asesinato homófobo que ocurrió el sábado pasado en La Coruña. Ya saben, el caso del joven Samuel, que fue eh, pues brutalmente asesinado al grito de maricón. Decenas, centenares de personas, más incluso que en El Orgullo, se concentraron a las 7 de la tarde en un respetuoso silencio para pedir justicia por Samuel y, sobre todo, para condenar este tipo de ataques que se siguen produciendo en España en pleno siglo XXI. Estas fueron las concentraciones de ayer en la plaza de Baix, Salva y en el COVID. Estamos muy pendientes de la actualización de los datos de la Consejería de Sanidad. Creo que tú estás enganchado al móvil desde que has bajado. ¿La generalidad actualizada? Estamos esperando a ver qué es lo sí. que puede, en cualquier momento puede llegar esa actualización. No lo sabemos y estamos pendientes porque de los datos de hoy va a depender si vamos a decir que se estabiliza la propagación del virus O sigue creciendo. Y si sigue creciendo, eso significa que la Generalitat Valenciana estudiará el volver atrás eso en las es restricciones, es Chimopuch. lo que dijo Chimo Puig ayer en esa cumbre donde estuvo eh, con responsables del Gobierno Autonómico de Baleares. Salva, esto es en cuanto al COVID, no hay, por tanto, actualización y ¿qué previsiones tenemos hoy? Pues hoy estamos muy atentos al balance de la noticia que conocimos ayer a mediodía, que notificábamos en nuestra aplicación móvil, si no la tienen, descargasela gratuitamente de iPhone, eh, de iOS y también en Android para enterarse pues, de noticias de última hora como la que ocurrió ayer a mediodía en la que conocimos que la Fiscalía Anticorrupción pues, ya archivaba la causa que había abierto contra el equipo de gobierno por esa denuncia del Partido Popular por el fraccionamiento de contratos. El PP llegó a denunciar que hasta 1,5 millones de euros había contratado el ayuntamiento a través de ese fraccionamiento, de ese troceamiento de los contratos. Dice el Ministerio Público que no ve delito porque esos contratos se hicieron con el visto bueno de intervención y que fueron los técnicos quienes los realizaron y no los políticos, aunque... Eh, obviamente son los políticos quienes deciden cuáles son las actuaciones a realizar. En cualquier caso, ya con esa causa archivada, hoy el alcalde va a hacer una valoración, al igual que la concejal de Compromís. Y atención, porque acabamos de conocer que también Pablo Ruz, a las doce y media, va a hacer una comparecencia, va a dar una rueda de prensa. Suponemos que va a hablar también de, este, de esta causa, de este archivo, de la querella que había puesto al equipo de gobierno por ese fraccionamiento de contratos. Todos ellos se verán las caras a las 12 del mediodía, porque hay, con, hay convocada un minuto de silencio en repulsa por otro asesinato, en este caso machista, que ocurrió eh, anteayer en Burriana. Así que a las 12, en la plaza de Baix, hay convocado ese minuto de silencio. Y luego tenemos ruedas de prensa del concejal de comercio y por lo que veo también de la concejal de cultura. Todo ello lo contaremos aquí a la una. Eh, con nuestra compañera Ana López y Manu García, y a las nueve y media en Telenit. Pues hay noticias que hay recoger, noticias. hay muchas, Salva. Muchas gracias por haberlas resumido de esta forma. Volvemos a la una a escucharlas. Gracias, Salva. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos eh, con José Antonio González, con eh, la crónica deportiva de nuestro compañero José Antonio. Hola, buenos días. La pretemporada del Elche ya está en marcha. La plantilla continuará durante la jornada de este martes con las pruebas médicas y físicas que comenzaron ayer, tanto en el Martínez Valero como en el Centro de Investigación del Deporte de la UMH. Una vez completados estos rutinarios test, el equipo ilicitano se va a concentrar en las instalaciones de Pinatar Arena mañana miércoles. Eso sí, antes está previsto que se lleve a cabo una primera sesión de entrenamiento en el 10 y borra desde las 9 de la mañana. A continuación, A continuación, el Elche pondrá rumbo a San Pedro del Pinatar, donde tendrá lugar su primera concentración de tres días. Por la tarde, la plantilla realizará una sesión de entrenamiento en Pinatar Arena a partir de las seis y media. Además, para el jueves está prevista una doble sesión, matinal y vespertina. El equipo volverá a Elche el viernes por la tarde. En total, el técnico Fran Escribá cuenta con 29 jugadores para estos primeros días de pretemporada. En esa lista se encuentran los 16 con contrato de la campaña pasada más los cuatro cedidos, además de nueve canteranos que proceden del ilicitano y del división de honor. Eso sí, de momento ninguna cara nueva en forma de fichaje. Respecto al mercado, el club se mantiene trabajando en silencio. En menos de 40 días arranca la temporada y el Elche todavía no ha anunciado ninguna nueva incorporación. Entre las posibilidades de mercado que se le abren al Elche está la del centrocampista Rubén Pardo, que no va a continuar en el Girondins de Burdeos y que la campaña pasada estuvo cedido en el Leganés se trata de un futbolista que acumula 180 partidos en primera. Por último, con el regreso del equipo al trabajo, ayer ya pudimos conocer la nueva ropa de entrenamiento que vestirán los futbolistas durante la nueva temporada. Con la marca Nike como nuevo sponsor técnico, el Elche vestirá una camiseta verde con el escudo y la publicidad en blanco, mientras que en las mangas se incluyen unos ribetes con un verde más oscuro. El pantalón es de color negro. No obstante, el club todavía tiene que presentar las equipaciones de juego. Hasta Luego. Hasta luego, José Antonio, gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. Sepamos eh, hasta dónde se van a llegar, van a llegar las temperaturas en esta jornada de tanto y tan intenso calor. Nos lo cuenta nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelche en Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai ...y la vaquería del Camp de Elche. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ayer el calor nos daba un respiro... ...hoy con el poniente de nuevo se dispararán las temperaturas. Noche tropical la que hemos tenido en la ciudad... ...en la estación meteorológica de Telaés... ...la temperatura nocturna prácticamente no ha bajado de los 24 grados... ...y es que en buena parte del territorio hemos alcanzado mínimas... ...que han rondado los 21, 22 grados... ...23 grados de mínima en Santa Pola... Para hoy estabilidad atmosférica con predominio en cielos despejados, el protagonista el viento flojo de poniente que nos va a acompañar hasta las horas centrales del día. Conforme vaya avanzando la tarde, girará componente sur, finalmente a sureste. Dependiendo de la persistencia del viento, las temperaturas van a subir más o menos. De hecho, esperamos aquí en la ciudad una máxima que podría rondar los 36 grados. En pedanías pegadas al parque natural de Londo, podríamos alcanzar los 37-38 grados. En el litoral temperaturas más llevaderas, en el Altet o en la Marina 33-34 grados, en Santa Pola no pasaremos de los 31 o 32 grados. Mañana miércoles, llegada de una vaguada de aire frío en altura, la masa de aire cálido se desplaza, llegará abundante nubosidad, temperaturas a la baja con el viento de componente marítima máximas que para mañana no van a superar los 30 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 23 grados. El jueves seguirán bajando las temperaturas, intervalos de nubosidad, máximas en torno a los 28 grados viento puntualmente moderado de levante, viernes-sábado tendencia a cielos poco nubosos despejados, las temperaturas poco a poco se irán recuperando 29 grados para el viernes, el sábado 31, pero con el viento de componente marítima, aporte de humedad que se va a traducir en sensación térmica de bochorno 101.4 Teleelch Radio Marca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 La Glorieta con Rosmar y Alonso 10 y 37 minutos de la mañana y vamos a ver eh, cómo Rosalía la cantante catalana se inspira en la rumba para su canción Millonaria Millonaria Diapar Mumbai, is een goede man. Het is een goede man. Het is een goede is een goede man. een goede man. Het is een goede man. Het is een goede man. Het is een goede man. Het is een goede is een goede man. Het is een goede man. Ik ik ben niet zo. Ik Ik ben Ik Ik Ik Ik Ik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 Porque money man money man money man Vive everyone. 101.4 Radio Marca.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 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 10 y 41 minutos de la mañana y seguimos hablando ahora de los datos del paro los conocimos ayer y reflejan un descenso Lo hemos publicado tímido del paro en Elche. Solo durante el mes de junio 63 personas salieron de esas listas de desempleados del CERVEF y solo el sector de la industria fue el que generó empleo. Así que en estos momentos son algo más de 26.000 personas las que están buscando trabajo en Elche. Para hablar de la situación de los parados y del empleo en este municipio contamos con la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. ¿Cuál es la valoración que realizan desde Comisiones Obreras de estos datos del paro que vieron ustedes a conocer ayer? La valoración eh, en parte es positiva, aunque tampoco podemos echar las campanas al vuelo porque como has comentado, pues es una bajada tímida de 63 personas solamente en lo que es en el municipio de Elche del paro y eso y sobre eh, la industria Y eh, el paro ha descendido en hombres, pero en cambio en mujeres eh, ha subido. Por lo tanto, esa preocupación que siempre tenemos, pues se vuelve a, a confirmar este mes también, ¿no? Que las mujeres, pese a tener eh, intención de trabajar, pues son menos contratadas que, que los hombres. ¿Y eh, qué pueden indicarnos estos datos si los comparamos con respecto a 2019 o al año de la pandemia? Eh, ¿Cómo hemos empezado esta temporada turística, que siempre eh, parece que era muy buena para, para el empleo? Claro, respecto a, al año anterior, está claro que, que se ha notado la bajada del desempleo en 2.150 personas en elche. Claro, en, en el año 2020, en esta fecha, pues estábamos con brotes, estábamos aún sin terminar de, de poner la economía en marcha y eso también se notó en este año pues vamos mejor. Yo creo que falta un poco de, de impulso, pero sí, sí que es verdad que aquí ha bajado el desempleo, por ejemplo, pero no en el sector servicio, lo cual también llama un poco la atención lo que es en el municipio de Elche. En cambio, por ejemplo, en Santa Pola sí que ha defendido tiene más sentido porque tiene, tiene playa, pero bueno, aquí en Elche también tenemos playa, tenemos por una parte la zona del Altete y Arenales y por otra parte tenemos la, la marina. Claro, esto les puede preocupar que servicios, el sector servicios esté congelado en este sentido. Sí, sí, sí. Desde luego que que sí, por eso, porque como no ha no ha descendido en, en este mes, esperemos que a lo mejor las contrataciones estén siendo. ...a partir de, de primeros de julio y lo veamos reflejado en los, en los datos a primeros de, de agosto. Bien, pues con estos datos del paro, dice que tímidamente se están, lo que nos demuestran es una ligera recuperación económica. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, ¿qué se debe hacer en 2021? Tuvimos un Conecta Labora, eh, tuvimos al concejal de promoción económica diciendo que se ha invertido mucho en generar empleo, un empleo estable, de calidad, y una agencia municipal de colocación que actualiza sus bases de datos para dar mayor agilidad, mayor oportunidad de aquellas personas que se apuntan para conseguir un buen trabajo y no tan precario. Eh, ¿Ustedes, desde los sindicatos, qué, qué pueden hacer en 2021 Administraciones como la LOCAL. Hombre, todas esas eh, iniciativas pues, las encontramos positivas. Algunas de ellas están pues, habladas o negociadas con nosotros. Y lo que es desde Comisiones Obreras queremos que, que se debería dar un paso más. Porque, por ejemplo, el, el plan este paréntesis 3 de 2,2 millones de, de euros que se van a repartir entre pequeñas empresas y autónomos a razón de 1.200 euros, por cada autónomo o por cada empresa, más 100 euros por cada trabajador, hasta 9 o 10 trabajadores, pues como es el, par el paréntesis 3, creemos que quizás habría que haber hecho otra medida. Si nosotros apostábamos por, como hay en, en otras grandes ciudades, planes de empleo eh, locales, o sea, contratación de gente... Eh, igual que se hacen los, eh, los planes estos que vienen de Europa, que se llaman empuju empuju que es para contratar a gente joven o mayores de, de 45 años para larga duración, porque lo que es el propio Ayuntamiento de Elche, con este, con este paréntesis 3, que es, son remanentes que han ido quedando del 1 y del 2, de los paréntesis 1 y 2, pues tuviese hecho otra cosa y es algo que le proponíamos en todos los espacios donde hemos estado, le proponíamos. Porque, por una parte... Un paréntesis tres donde eh, se le da mm, el dinero a todos los sectores, no hay mm, restricción de decenales, o sea, cualquier empresa que haya tenido un mínimo de men menor ingreso en, en la pandemia, pero que ahora mismo, por ejemplo, esté trabajando en condiciones normales, también se le, se le premia con 1.200 euros. Y luego, lo, la pregunta que nos hacemos es a cambio de qué, de creación de empleo estable, de nuevas contrataciones… De, y si no se tiene que justificar, no sabemos si esas empresas cumplen con la legalidad vigente. Nos parece un poco que, el, eh, por así decirlo de manera coloquial, el café para todos no nos parece justo. Sabemos que, que hay necesidad de que, la, de que no haya mucha burocracia, pero a veces también las cosas tienen que ser garantistas. Entonces, para ser garantistas a lo mejor necesitan un tiempo. Y si ese tiempo es el que se necesita, pues creemos que, que se debe de, de, de hacer las cosas Medianamente bien. Esto es una propuesta que ustedes han realizado, no les han hecho caso. Ha habido no. otras medidas que también han caído en el saco del olvido. Eh, porque ustedes las, hacen, las han estado realizando. ¿Ustedes forman parte de esa mesa de la reconstrucción de la economía del municipio? Sí, sí, sí. Sí, hemos hecho principalmente esto, los planes de empleo. Y luego, en el momento más, más crudo de la, de la pandemia, lo que decíamos, que igual que se se les daba 1.200 euros a las empresas y más los 100 euros que a los trabajadores también se le podía compensar, porque hay mucha gente que está en ERTES o que han estado en ERTES y que estaban contratados a tiempo parcial y, y el 70% de un contrato a tiempo parcial, que es lo que cobras en el paro, pues es muy poquito. Entonces, para cubrir necesidades básicas, pues también esa, esa propuesta también la, la hacíamos, que tampoco esta nos dijeron que por, por motivos de... Eh, legales que no se puede, no se puede realizar. El Conchel sí que, sí que la hizo, sí que la puso en marcha, pero aquí a nivel municipal, según, porque tienen que manejar datos de, del CEPE y de otros organismos y no se podía. Entonces, pero el plan de empleo local sí que se puede poner en marcha porque se ha hecho en otras ciudades como Valencia, como Gandía, o sea, uh -huh. ciudades, Valencia es una gran ciudad, o sea que uh -huh. y lo ha puesto en marcha, pues aquí también entendemos que se podía hacer. Y una, por ejemplo, una de las necesidades que vemos y que ha funcionado muy bien ha sido las las personas auxiliares eh, auxiliares de enfermería que han estado en todos los colegios se contrataron el año el año pasado y, lo, y todo este a 100 personas para estar en los colegios. Pues una de las medidas podría ser perfectamente que de cara a septiembre se volviera a contratar a esas personas o otras que tengan la misma categoría para estar en los colegios, en los institutos, ayudar a toda esa puesta en marcha del de la, del del vamos resto del, escolar y, y trabajar ahí, que creemos que han sido muy positivos según la valoración de todo uh -huh. que se hizo en el Consejo Municipal Escolar, que la valoración ha sido muy positiva por todos los institutos y colegios y podría ser perfectamente... Una opción y sería creación de empleo, y luego esa gente pues tendría pues, un año cotizado o nueve meses cotizados, tendría derecho a una prestación, eh, sería una oportunidad de trabajo para, para uh -huh. su currículum. ¿no? Lo veíamos en ese sentido, eso más, más positivo que darle 1.200 euros más 100 euros añadidos por cada trabajador. A, a un autónomo, a una pequeña empresa. ¿Qué va a pasar con esos auxiliares de enfermería? ¿No van a tener continuidad en el próximo curso escolar, si ustedes pues, lo proponen? en principio, esta gente ha terminado, en junio terminó, cuando terminó el curso escolar, ellos terminaron, y entonces, salvo que a nivel autonómico, porque esas contrataciones fueron a nivel autonómico, y con, y con fondos europeos, era un programa que se llamaba Ecovi, ...salvo que se vuelvan a, a salir esas convocatorias... ...que eso depende de la Consellería de, eh, pues de Empleo... La, uh -huh. ...si vuelven a salir sí que se podrán contratar... ...o lo que estime, claro, porque luego las necesidades... ...las dicen los municipios... ...si uh -huh. el municipio de Elche entiende que tiene esas necesidades... ...pues sí que se podría contratar si sale ese programa... ...esperemos que sí, pero claro, también tienen que correr porque... Si tiene que empezar en septiembre, pues tenemos un, dos meses escasos para, para hacer todo el trabajo. Se ha vuelto a reunir esa mesa de reconstrucción. ¿Cuántas reuniones ha tenido esta, este año? ¿Han sido suficientes? ¿Debe haber una continuidad? ¿Y hay fondos? ¿Están llegando ya esos fondos europeos? A ver, siempre, por lo último, de los fondos europeos de momento no tenemos constancia que lo que es a través de los ayuntamientos hay, ya ningún movimiento, por lo menos a nosotros no nos han, no nos han contactado. Nosotros tuvimos una reunión con, con el alcalde, con el concejal de de promoción económica, con Carles, y donde estuvimos pues un poco poniendo encima de la mesa pues toda, todo lo que hemos comentado. Luego hemos estado pues en la preparación de, de este reciente foro que ha habido, que como te he comentado antes, pues, nos parecía una, nos parece una buena iniciativa y nuestra idea es que el acuerdo territorial por el empleo que tenemos en marcha tenga una continuidad de reuniones para que no eh, nos llamen cuando haya que apagar un fuego porque nos hayamos, digamos, eh, cabreado porque alguna de las medidas no le encontramos mucho sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí quien, quien gobierna no somos los sindicatos, gobierna un equipo de gobierno en, y, claro, toma decisiones que en, la, en ocasiones sí, sí que nos tienen en cuenta y en otras ocasiones no. Y esa es la realidad que, que tenemos. Pues sí, una realidad eh, que me gustaría eh, también coger algún de detalle. ¿Cómo, ¿Cómo están los eh, trabajadores? Porque la industria, según los datos del paro, parece que la industria del calzado eh, haya comenzado ahora a… A trabajar con pedidos después de, de un bache que tuvo con esa incertidumbre, anulación de pedidos por los aranceles que querían incrementarse en las exportaciones de Estados Unidos. ¿Cómo cómo sí. ven ustedes la industria del calzado? Sí, los datos del paro este mes pues no, nos dicen que pues lo que se han eh, contratado más gente en, la, en el tema de la industria entendemos que será Por eh, los contratos fijos discontinuos, y yo creo que sí, con lo que comentabas de los aranceles, pues se ha frenado. Yo creo que eso es positivo, toda la fuerza que se hizo desde los distintos eh, administraciones para que eso pues, no, no se llevase a cabo. Nosotros también eh, queríamos manifestar en su momento, y así lo hicimos, que no estamos en contra de la tasa, la llamada tasa Google, que, uh -huh. que los que más. Eh, uh -huh. ...recaudan, pues que también... ...y pues contribuyan al sistema... ...porque lo hemos visto con el dueño de Amazon... no ...y no uh -huh. lo decimos nosotros, lo dice... ...en la noticia se dice, ¿no? ...que es una persona que, que apenas tributa... ...incluso el salario que se pone... a él mismo, pues es bastante... Eh, ...no es no muy creíble, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido... ...separar una cosa de la otra... ...lo que pasa que es verdad que eso en su momento... ...con el anterior presidente de los Estados Unidos... ...pues iba todo el mismo paquete... ...y claro, hasta que todo eso... Eh, ...administrativamente se desactive y, y el, el, el actual presidente de los Estados Unidos... ...que no tiene la intención de poner esos aranceles al, al sector del calzado... ...pues nada, hasta que eso se ponga en marcha, uh -huh. llevará su tiempo... ...pero vamos, eh, hablando con, con la presidenta de Abecal ...pues nos decía que había buenas previsiones. Uh -huh. o sea. ¿Y, ¿Y Carmen, se ha avanzado algo en combatir la economía sumergida? Bueno, pues es nuestra batalla... ...nuestra batalla diaria, ahí nosotros pues eso, como en otras ocasiones hemos comentado, denunciando lo que hay que denunciar... ...y teniendo muy claro que, que aquí hay una cosa y es que muchas empresas la, la, la responsabilidad social esa no, no se la creen, ¿no? Y ellos tienen una gran marca pero luego tienen sus sus contratas y luego más sus contratas y es ahí donde todo se pierde, ¿no? Y ese es, ese es el, el principal peligro que que las empresas se crean del, desde el principio hasta el final, que lo que se necesita es un trabajo decente y que no tienen seguramente personas eh, en el sector de la industria y sobre todo gente joven para trabajar porque no es atractivo, porque el trabajar 12 horas, 11 horas, trabajar a destajo y siempre pensando que no vas a, a llegar a, a un mínimo, eso pues la gente no lo quiere, la gente pues se busca otros trabajos, porque es normal. Y por último, Carmen, eh, lo has comentado, las mujeres siguen siendo las más castigadas en los datos de desempleo, aquí en Elchi, supongo que esto pasará también en toda la comunidad valenciana, ¿es por ello que las mujeres ¿Son más visibles en este sindicato tras la elección de la secretaria general de Comisiones Obreras, Ana García, del País Valencia? Bueno, nosotros siempre lo venimos diciendo, el 60 o 60 y pico por ciento de, del desempleo eh, son mujeres, ¿no? entonces siempre venimos eh, pues denunciando esos datos que duda cabe que el hecho de que sea una mujer la actual secretaria general de Comisión Sobedad del País Valenciano, pues siempre tenemos esa mirada feminista porque pues eso, lo hemos mamado dentro del sindicato y en y en, y en, y en y junto con otras compañeras del movimiento feminista, por lo tanto siempre esa mirada la vamos, la vamos a tener. Y la vamos, o sea la mirada y luego pues qué políticas podemos eh, poner en marcha para erradicar esa esa brecha también que hay en el desempleo. Pues queda mucho trabajo. Eh, supongo que la próxima reunión para la reconstrucción eh, con de, del Pacto Territorial de Empleo, ¿para cuándo? En el Ayuntamiento de Elche. Pues nosotros queremos que sea antes de, digamos, de agosto, que es el periodo el periodo así fuerte de, de vacaciones, y que queremos además queremos hacer un poco una revisión de de lo que fue el foro, pues para ir mejorándolo para próximas ediciones, pues ir adaptando y y que sea un espacio válido, porque la verdad es que eh, fue grata la, el ver que había tanta gente, no que se acercaba a los distintos talleres, gente joven, gente con más edad, había todo tipo de gente y a, a mí me pareció muy, muy interesante estos espacios. Sin duda, tienen muchos retos por delante ambos sindicatos, los sindicatos mm. tienen muchos retos, uno de ellos también el de eh, generar empleo entre la población más joven, que también es una de las más castigadas, junto al de las mujeres o a los mayores de 55 años. Muchísimas mm. gracias Carmen Palomar. Gracias a ti, hasta luego, un saludo. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! Nivel de aceite abajo. ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí!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 de mucho calor, pero en estos momentos vamos a realizar una entrevista para mí especial, porque acabo de saber que la Asociación de Vecinos del Raval, cuyos dos representantes están aquí, pues han el escogido este programa, esta casa, para dar a conocer el fallo del jurado, que supongo que se publicó el pasado mes de mayo, pero lo que quieren es entregar en este programa los premios a los ganadores del cuarto certamen de relato corto. Así que yo tengo que agradecérselo a Joaquín, Joaquín López, secretario de esta asociación, a quien damos la bienvenida. Joaquín, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y le acompaña también otro miembro de la Asociación de Vecinos del Raval, Reme Valle, a quien también saludamos y le agradecemos que hayan escogido este programa. Reme, gracias. A vosotros principalmente. ¿Por qué? Porque esta casa y este programa, Joaquín o Reme, me da igual. Mira, eh, todo el proceso eh, es que este, eh, en esta ocasión, este certamen, eh, cuarto certamen de literario relato corto, ha tenido todos los problemas del mundo. Vaya. Han surgido todos los problemas del mundo. Eh, nos encontramos con la pandemia. ¿Mm? tuvimos que paralizar eh, la, el desarrollo de, del programa. Pero claro, nos encontramos eh, en un momento muy difícil porque teníamos una serie de patrocinadores que habían apostado muy profundamente hacia este proyecto y eh, era el, en el momento que más eh, patrocinadores se habían implicado. Vaya. Eso en primera instancia. Y claro, decía, bueno, suspender ahora. Y luego, por otro lado, había... Un número no muy alto, pero sí que había en torno a unos 6, 7 eh, relatos ya presentados. Y empezamos a valorar, suspendemos, nos suspendemos, la pandemia, que ocurre y tal. Pero claro, ¿cómo le dicen a estas personas con la ilusión de, de claro. haber hecho el cuento y demás que lo vamos a paralizar? Bueno, vamos a dejar margen, vamos a ampliar. Hicimos una nota de prensa diciendo se amplía. Bueno, pues a partir de ese momento empezaron a llover relatos que fue verdaderamente increíble adultos y y, y senior ...desencadenar una cantidad que llegamos a alcanzar... ...hasta los 21 relatos, lo que no se había dado jamás... ...pero eso ha ayudado la pandemia... ...hemos tenido tiempo para reflexionar... ...estar en casa y contar historias... ...y además supongo que eso se, se ha visto reflejado... ...Reme, no sé si tú los has leído todos... ...se ha visto reflejado en los cuentos... ...en, esos, en esas narraciones cortas... ...sí, eh, a ver, la pandemia... Lo, eh, ...vamos a sacarle lo positivo... ...que tiene la situación... Y es que se ha volcado mucho la gente a, a ser muy creativa, es decir, estoy en casa, pues tengo más tiempo para leer, tengo más tiempo para hacer cosas, entonces claro, eso ha llegado a aumentar lo que es el, el certamen, ¿no? los relatos cortos que pensábamos que, que no llegábamos y, y bueno, pues a la vista está que han sido bastantes relatos. ¿No? Sí que es cierto que en algún relato toca un poquito ¿no? El, la, la condición que tenemos ahora de, o la que hemos tenido, ahora estamos un poco avanzando en la situación, sí que como ese encierro de pandemia en algún relato sí que se ha nombrado. ¿no? Mm. Eh, pero bueno, yo me quedo con, con eso, ¿no? con lo positivo. Que ha sido esta situación, y es que a la gente, bueno, ha sido una creatividad brutal. Vale, pues vamos a a mí me chiflan las historias, eh, vamos a contarlas a través de los premios que vais a entregar, porque primero, cuantifícame los premios, Joaquín, ¿cuántos son? ¿Cuántos premios? Pues son de, tres premios por cada ah, categoría, quiere decirse, hay y cuántas categorías hay tres categorías: vale. infantil, eh, adultos y senior. Claro, uh -huh. lamentablemente el, el, uno de los hándicaps que nos hemos encontrado debido a las circunstancias de la pandemia y debido a las circunstancias de que los niños eh, se, se inclinan más hacia las tecnologías emergentes que hacia el, el, el relato, la narración, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido uno, a pesar de que hemos insistido, pero claro. También en la categoría infantil. En la infantil. Ah, también vale. hay que entender que, claro. Eh, No podían ir a clase. Tenían que hacer trabajo en casa. O sea, era un cúmulo de circunstancias, pero así todo... Bueno, ha habido una niña que ha dicho. ¡Ah, ¿Eh? yo, yo, por lo escribo. menos, el mío. <ríe> menos <ríe> Pero el es mío. que era era una condición reme hacerlos escribir a los niños y a las niñas. Eh, a ver, eh, era una condición. Eh, sí que queríamos que, evidentemente, eh, los niños son el futuro y, y queremos que se expresen mediante escritura y todos los medios posibles eh, creativos. Entonces, sí que es verdad que yo, por lo menos, desde mi punto de vista personal, eh, me sentí un poco como Triste, ¿no? Triste yeah. decir, Jolines, eh, a mí me gustaría llegar a, a... De hecho, yo trabajo en un cole yeah. y era como, bueno, voy a promocionarlo, a ver de qué forma se le puede llegar a, a los niños, que se animen. Pero claro, luego te encontrabas a, a gente por la calle, a madres o, o padres que te comentaban, es que van muy saturados tienen eh, tienen clases vía eh, online eh, o sea por, uh -huh. eh, en casa les mandan muchos trabajos ellos también tienen que participar dentro de, de esas clases para que el niño un poco pues, no se despiste ¿Qué? o ayudarles en los trabajos entonces yo creo que eso ha saturado tanto que el niño es como ha, hecho, ha, ha dejado un poco de lado eso ¿no? Uh -huh. y al final eh, después de tanta saturación de trabajo al final dices, mira, llega un momento que necesito parar y quiero hacer lo que yo quiera. Bien. Con lo que la categoría infantil habrá quedado desierta, pero hay que, hay que eh, hablar del niño o la niña. ¿Qué, qué ha sido? ¿Un niño o una, una niña, niña? Una niña, una niña una que niña ha sido valiente. Muy ha valiente. Y ha hecho su trabajo y como... ¿Y con qué historia? Pues una historia realmente bonita, la fantasía. ¿No? Eh, ¿Qué hace falta para evadirnos la sí. fantasía? Además, eh, con un seudónimo también precioso, que es Casper. Ah, Casper. <ríe> Lógico, el Disney hace mucho. Sí. Bien, pues con la fantasía... Y el seudónimo Casper eh, es la niña que se ha llevado el premio. Bueno, se ha llevado una mención, porque uh -huh. claro, al estar solo pues el, ha quedado desierto, Soda. pero se ha llevado una mención, una mención especial, fundamentalmente claro. pues porque, por ser quien es y por la niña que es y por el esfuerzo que ha hecho dentro de toda la espiral que se ha encontrado. Uh -huh. ¿Quién de los dos va a decir ya los nombres de los ganadores? Venga, Reme, la niña, la mención. Bueno, la... vamos primero eh, vamos a hacer las menciones especiales vale. a, eh, por mediación también. Bueno, yo ante todo quiero dar las gracias a los miembros del jurado. Si no sí. te importa voy a nombrarlos porque vale. también ellos han participado, han dado su tiempo para, para bueno, participar en este, en este evento. Entonces, yo quiero agradecer a Adela Vaz, que es escritora ilicitana perteneciente a la Asociación de Escritores en su Tinta, de Elche, uh -huh. José Antonio Serrano, profesor del IES Nuestra Señora de la Asunción, Marina Macía, profesora de la Universidad y miembro de la Asociación del Tempir, y Carmen Buendía Martínez, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche. A ellos darles las gracias por ese día tan maravilloso que tuvimos eh, a la hora de, de, bueno, de las votaciones y las elecciones de los relatos. Eh, gracias por el tiempo que han invertido en leer todos los relatos que han habido. Y bueno, ya sin más preámbulos bueno, me voy a... ¿no? El, jurado, el jurado es de excepción, ¿eh? Sí, Habéis sí. podido reunir a un buen jurado. Y, y permíteme un inciso que se nos ha olvidado ¿Sí? eh, poner aquí a Pedro Tenza, que al fallar uno de los jurados que tenía, tuvo la generosidad de decir, venga, vale, Joaquín, venga, yo, yo lo hago. Y efectivamente hizo el analizó y dio su calificación. Vamos a ver, esta asociación de vecinos del Raval tenéis buenos amigos, eh. eh ¿Cuántos años lleváis? Yo en la asociación creo que llevo aproximadamente cinco años, por ahí ando, cinco o seis años. No te podría, podría decir de memoria, porque como vamos con tanta velocidad y vamos yeah. a tanto ritmo, llega un momento que dices, ¿Yo cuando empecé aquí? La y verdad claro. es que tenéis un montón de proyectos. Ayer estuve entrevistando a Begoña García, que es la responsable de comunicación del proyecto de la huerta ecológica sí, de, en el Ar del Felix. Importante. Tenéis este certamen literario que ya lleváis cuatro años realizándolo. Uh -huh. la, la cuarta edición, evidentemente, accidentadísima por la pandemia. Eso se entiende. Bien, pues ahora ya... Eh, vamos a, a realizar esa entrega de los premios Reme, venga ¿Con quién empezamos? Eh, ¿Con adultos y luego terminamos con seniors? Vale, pues empezamos por eso Ya hemos nombrado a los menciones especiales No, no hemos ¿No? nombrado Vale, no, pues no. las nombramos ya sí. Venga, pero vamos a empezar por donde tú has dicho eh, Premios en eh, modalidad adulto Primer premio El suceso De autor eh, Digo el seudónimo Andrés Malabar uh -huh. Segundo premio café oportunidad de Josfat y tercer premio El cartel de Potnia. Eso ha sido la modalidad adultos. Uh -huh. Ahora modalidad senior. Primer premio Desde el balcón de la autora Lola Obrero Díez. Segundo premio Mi vida en el Raval de José Guillot Pellegrín. Y tercer premio El Tesoro Maldito, de Juan López García. Bueno, Juanito Maravillas. Uh -huh. Y ahí... <risa> Porque es que ese es el seudónimo, Juanito Maravillas. Uh -huh. eh, vale, ahora hacemos, la, eh, si me permites, las menciones especiales, que es eh, La Infantil, uh -huh. eh, La Fantasía, de Casper. Uh -huh. eh, en Adulto, Adiós, María, Adiós, de James Regan y señor de los viajes de la dama de José Ross Corby eh, sí que también eh, que no se nos olviden mencionar y muy importante porque mm, este año sí que ha habido mucho patrocinio sí. por parte de, de la gente de, del barrio eh, a, bueno y gente del barrio y cercana al barrio o calles adyacentes como solemos decir sí. eh, los patrocinadores agradecimiento sobre todo a librería Litruc Centro de Estética Ana Bonet, El Desván de Beni, La Gatera Bar, Laura Fruites, Papelería Librería El Salvador, Seneca Librerías, Bar Paquito, Clínica, Clínica Podológica Beatriz Quiles, Peluquero Antonio Cobes Vives, Asociación El Tempir y Federación de Asociaciones Vecinales de Elche. A todos ellos, desde, bueno, desde, en particular desde mi punto persona, bueno, desde mi <risa> desde mi persona. Y desde la persona de Joaquín, agradecer muchísimas, muchísimas gracias. Y ya como miembros de la asociación, muchísimas gracias, el doble de, y el triple y el cuatriple. <ríe> bueno, gracias. Sin ellos, ellos, vamos a ver eso, eh, eh, los, eh, los patrocinadores son importantes para realizar este tipo de, de iniciativas porque no os llega la subvención que recibís por parte del ayuntamiento para estas eh, iniciativas, Efectivamente, Joaquín. Efectivamente, la subvención eh, es corta. Y al margen de que es corta, en este año incluso se ha, se ha recortado más debido a que no, había, no ha habido posibilidad física de poder llevar a cabo el, el, esta entrega de premios, incluso el certamen, porque lo solicitamos en su momento para poder hacerlo porque la idea era hacerlo en la Plaza del Gaño uh -huh. y hacer un acto público y tal. Pero claro, no, al ponernos en contacto con cultura, nos dijeron, es que es imposible, es que la pandemia nos impide, medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Recurrimos por otra vía, es decir, a ver si algún centro como pueda ser eh, eh, este... ¿El Mercer eh, o el, no, el Centro Rodolera, de Congresos? El, el Centro de Congresos, solicitamos el Centro de Congresos, solicitamos... La eh, Tramoya Teatro. La Tramoya ah, Teatro ya. y solicitamos... Eh, espacios culturales. Espacios Eso, culturales también, donde... Las clarisas para... o... No, el que solicitamos fue el de, de. ¿Cómo se llama? Sí, el centro de congresos, el, el descorchador. No, ah, el el descorchador. descorchador. Y claro, nos dijeron, es que están, están ocupados y si no están ocupados, eh, hay que pagar una cuota. O sea, que nos íbamos ahogando paso a paso, paso Bien. a paso. Y fue muy, muy difícil. Y de hecho, bueno, claro, pues, en virtud de esa, de esa circunstancia. Habéis terminado aquí. Ahora... No, hemos terminado aquí, no. No, hemos. <ríe> Eh, solicitado, más que solicitar, hemos rogado yo por favor sí a tu, a, a tu compañera que, que nos dijo, mira, ponte en contacto con Rosmari con y... Y, y verás cómo esto lo lleváis adelante bueno, efectivamente, pues. porque es que no había no, ya no teníamos alternativa ya no nos uh -huh. quedaba prácticamente espacio eh, Bien, pues ahora ya que habéis nombrado todos los ganadores el primer premio de la categoría de adulto ha sido para el relato El Suceso ¿Qué tienen los premios? ¿Estos premios qué conlleva? Sí. Eh, me dices, eh, Andrés Malabar, que no sé si es el nombre o el seudónimo del suceso, eh, ¿qué se lleva? Por pues, ser el ganador. Eh, por ser el ganador, él se ha llevado eh, una cena en la Gatera Bar, ¿Mm? dos libros de Séneca, de Librería Séneca, dos libros de Alitruc y una bolsa de la Federación. Todos estos premios son pues, eh, de la gente que, que ha patrocinado en lo del de certamen literario. Que es el mismo premio que se lleva el que ha ganado en la categoría senior desde mi balcón o desde el balcón, pone. Sí, desde el balcón. Eh, bueno, eh, este eh, premiado se lleva una cena en el Bar Paquito, uh -huh. un servicio de estética en Ana Bonet, dos libros de Seneca Librerías y la Bolsa de la Federación. De ahí lo importante de los sponsors. Son ellos los que aportan los premios. Supongo que el segundo y el tercero pues de las mismas características. En la misma línea, sí. Pues habéis tenido pleno con, o suerte con los sponsors. Esto significa muchas, muchas. que en esta cuarta edición habéis implicado a todo el barrio. Bueno, a casi todo el barrio. <risa> a <risa> todos los que no hemos podido, a Entonces, todo el mundo que nos ha dicho que sí, que, que ha apostado. Yo, la verdad, que es que lo tengo que agradecer muchísimo por el tema de pandemia. Sabemos todos cómo está la situación a nivel también eh, laboral. Eh, no hay trabajo y, y, el, y esa entrega. A mí me ha hecho mucha ilusión. ¿Habéis podido leer, por ejemplo, el primer premio de, de a, adulto y de senior, El suceso y desde el balcón? Para que me cuentes un poco el contenido de lo que habéis premiado. El suceso, ¿qué cuenta? Mira, es que eh, sí, yo sí los he leído. Eh, no te puedo contestar a ello por una razón. He leído casi todos. Y dentro de casi todos... Eh, no retengo ah, vale. tanta, tanta no, capacidad no recuerda... pero sí que una cosa sí que quiero subrayar, se había elegido y de hecho se ha elegido eh, para escenificar el, uno de los cuentos porque ah, ¿sí? ¿habéis una... escogido un cuento? Sí. ¿pero no, no es el que ha sido premiado? no, no, no por, ahí es ah. donde estaba el detalle primero porque eh, no, era, no tenía que ser por, por, por cuál era el premiado Y eh, sí que otra de las cuestiones que nos interesaba era que fuera en, eh, en valenciano, uh -huh. escrito y leído en valenciano, y es el de, eh, a ver, ¿cómo se llama? Aquí, Café Oportunidad. Sí, café oportunidad. Ese, ese está ese... premiado, ese está premiado con el segundo premio, ¿no? Bien, pero no en, es de los. En adultos, pero enteros. no es de los ganadores. Eso es. El café oportunidad. Y este sí te lo puedo contar porque eso es. Que me vale, y, pero escenificar, eso significa que lo vais a representar vosotros. A ver, la idea era cuando se iba a llevar a cabo en, en un escenario fuera, en uno de, los, eh, bueno, de las zonas emblemáticas de, del barrio del Raval, en este caso escogimos lo que es la Plaza del Gai. Entonces, bueno, nuestra idea era pues, montar allí el escenario, eh, hacer una escenificación eh, leída, uh -huh. o, o sí, una lectura dramatizada de los relatos ganadores. Ah, claro. Claro, eh, cuando tuvimos tanta, tanto impedimento y tanto obstáculo, al final era como íbamos reduciendo, ¿no? A ver si, bueno, pues como no se puede hacer, a ver si por lo menos se puede hacer esto tal. Eh, y al final dijimos, bueno, como se trata también un poco de fomentar el valenciano. Eh, vamos a coger uno que, digamos, englobe todo. Y entonces salió Café Oportunidad, uh -huh. se, se decidió por este. Eh, claro, cuando ya nos dijeron mmm, no hay espacios disponibles por X cu cuestiones, claro. incluida pandemia, uh -huh. eh, dijimos, vale, pues entonces no se puede llevar a cabo este guión que queremos eh, para el certamen. Entonces ya rápidamente cambia el guión, eh, cambia el protocolo a seguir y de repente pues llegamos a ti. Uh -huh, uh -huh. Y dijimos, con ella tiene que ser sí o sí. <risa> y ha sido sí y o sí. Y ha sido así. Bueno, pues Joaquín, tú, tú sí que tenías aprendido sí, ese, el contenido de Café Por comunicar. Más o menos sí. Y, ¿De, y ¿de te, qué habla? Consiste en, en tomar un café. Uh -huh. Sencillamente tomar un café es, eh, trata de una persona, son tres personajes y, y, y, y niños jugando, ¿no? Y es una persona que quiere vender su casa uh -huh. y un comprador y la persona que hace de, de inmobiliaria para intermediario trabajo, intermediario para eh, volverse la, la la la vivienda. Claro, el desarrollo lleva a que tomando el café una vez que el, la persona que va a vender la casa eh, ...reconsidera la situación, los que los compradores les encanta. Y cuando entran a ver la vivienda, pues se dan cuenta de que la historia que está eh, recogiendo. Eh, la historia que tiene de toda una vida construida esa vivienda ahí. Y cuando salen al balcón es cuando viene la escena de que los niños están jugando en la plaza del Raval... Y esta, y esta persona eh, se niega, le dice a su, a su compañero a su, o a su esposo, mira, yo no sé si compraría la casa o no porque me da pena. Fundamentalmente me da pena quitársela a, quitársela esta, persona. a esta persona. Y, esa, y ese, el, el, la persona que está vendiendo la casa también lo reconsidera y... Mm, también empieza a tener sus dudas, ¿no? y ahí es el gran papel de, de la persona que está haciendo de intermediario, uh -huh. que consigue eh, decir bueno, vamos a dejar las cosas como están y que eh, la vida siga y restaurela si si usted considera más adecuado el Estos, hecho, ¿no? No y todo sí. eso tomando uh -huh. un café Esto nos indica que hay muchas oportunidades. La vida nos ofrece muchas oportunidades para recoger muchas historias. Así que antes de despediros, Reme y Joaquín, voy a ver si me dais una oportunidad y os pregunto. Reme vives en el Raval, ¿verdad? ¡Ay! ¿No? Sí, espera, espera, espera, espera. Yo he vivido en una calle adyacente. Yo he vivido en, en El Salvador. Pero ahora, pero ahora, que eso también pertenece al Raval, Vivo en la Plaza de Reyes Católicos, sí, que eso bien. está donde está, sí. bueno, eh, San José... El ámbito este, del Raval. Exactamente. Bien. Entonces, yo cuando ya me lo compré, ponía Santa Teresa Raval, o sea, me considero del Raval. Pues Reme, ¿cómo se vive allí? Uy, es, es algo, no sé, es un barrio muy mágico, tiene, yo siempre lo he dicho, yo soy de aquí... Eh, y yo siempre he dicho que mi ilusión sería vivir en, en el barrio del Raval porque tiene, tiene mucho encanto, es muy bohemio, es un, es un pueblecito dentro de una ciudad grande donde te deja ver eh, los recovecos ¿no? de, de, de la ciudad de Elche en ese pueblecito y tiene mucho encanto. Luego la gente es muy, muy vecinal, muy, muy amigable, muy, muy sociable. Eh, entonces no sé, yo es uno de los barrios mmm, que me encanta, me encanta eh, andar por ahí, reflexionar, pensar, no sé, parece como que la creatividad te fluye. O sea, nunca venderías tu casa, Joaquín. No. Tú vives en el Raval. Eh, no exactamente, pero estoy dentro del Raval <risa> prácticamente. Yo soy de Alicante. Es otro adyacente, exactamente. Eh, sí, soy de, soy yo soy de Alicante realmente y claro. Eh, yo me vine aquí ya hace algún tiempo porque eh, me casé con una licitana. Uh -huh. ¿Del rabat? Eh, sí, porque ella vivía lo que era el, el, Lord, del Monch, uh -huh. el Lord del Moncho y eh, era su casa. Esa, esa era su casa. Ah, ella era propietaria del Lord del Moncho. Sí entonces, bueno, sus padres. Sí, ya, sí, claro, eso, claro, pero hoy ya, hoy ya su infancia ha dejado fue de ser, Lord del mundo. Sí, sí, sí, ha dejado de ser del Te el Lord, contará de, muchas historias de Lord del mundo. Muchísimas, muchísimas. Y entonces, claro, todo nació a raíz de que me enamoré fue a comprar un cuarto de pipa. <risa> <risa> y a partir de ahí me quedé con la tendera. <risa> <risa> bueno, pues son historias de vida que vosotros también las recuperáis con estos eh, certámenes literarios Y espero que haya más continuidad, estén más normalizados y yo os agradezco que hayáis elegido este programa y esta casa para realizar la entrega de los premios que se ha celebrado en cuestión de minutos. Ya saben ustedes que nosotros este programa lo colgamos en nuestra web, telelch.es y cualquier persona puede volver a escucharlo. Pues muchísimas gracias. Gracias y espero a ti. que hayáis dado también una alegría a los ganadores sí, por Dios. y ganadoras de este concurso. Fundamentalmente y agradecerte bueno, la recepción que has tenido y la amabilidad de recoger nuestra entrega de premios y claro, eh, no, nos pusimos en contacto con vosotros porque consideramos que esta es nuestra casa. Estamos aquí para solucionar problemas. Muchas gracias.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 Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Vieja Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 ¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 6 años de garantía? ¿Poder devolverlo si no cumple tus expectativas? ¿O tener un certificado de revisión de 105 puntos? Llega en los días Kia Ocasión del 8 al 12 de julio con hasta 4.675 euros de descuento en función del modelo financiando con Kia Finance a través de Banco CTLEP. Acércate a tu concesionario Kia o consulta condiciones en KiaOcasión.es. Kia Grupo Marcos. Pasión por llegar. Farwood. Lanzai Iglesias. Mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena Terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarré conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del ron, De la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó ik heb Y ja control Ay, me dejé llevar por la música y la emoción y se me salió en la mano toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella la rumba se guía y llegaba más A volar, nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé, me pasé de copas. a dormir contigo, y me desperté con een mes, juré que era la última vez. Perdóname, no lo voy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 Son las 11 y 29 minutos de la mañana. Tenemos 32,8 grados de temperatura y parece que la, el termómetro siga subiendo. Nosotros en estos momentos pues tenemos por delante esas ofertas de empleo que las actualizamos de lunes a viernes en nuestra página web telehealth.es y si ustedes quieren dejar alguna demanda o alguna oferta de empleo solo pueden eh, hacerlo llamando a este contestador automático, al nuestro ADTLE, 966061835 966061835 Si tienen oferta o demanda, déjenla en ese contestador automático que nosotros ya saben que las subimos a nuestra web de lunes a viernes y que durante toda la semana, pues eh, en este programa, en La Glorieta, las leemos eh, cuando faltan 10 minutos para terminar sobre la 1 menos 10 pero suelen leerse en el programa Entre Amigos, que ha desaparecido este mes de julio, porque la directora del mismo, Rosa Lucas, se encuentra de vacaciones cuando venga, pues se recuperará el programa Entre Amigos, y a ella seguro que hoy estará disfrutando de sus vacaciones. Le dedicamos esta canción, Amigos para siempre, porque ella lo será siempre, de todos ustedes. Ik ben je tú cuando me miras ahí puedes ver dentro de mí Radio Marca. Vuelve el héroe del verano. Acuapar Ciudad Quesada. Tobogane. Río Yucatán. Alfombra mágica. Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-COVID. Acuapar Ciudad Quesada. Compra ya tu entrada anticipada en Acuapar Rojales.es. Acuapar Ciudad Quesada. El héroe del verano. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Nosotros seguimos escuchando más música hasta la próxima entrevista eh, y además vamos a escuchar a los brincos porque se cumple pues, eh, un 5 de julio de 2003. El 5 de julio de 2003 murió José Fernando Miró, batería y compositor de este grupo musical. Por esto vamos a escuchar una de sus canciones, Lola, es uno de los muchos temas musicales de éxito de los brincos, un grupo de referencia para el pop español. Ellos marcaron un antes y un después en ese devenir de la música moderna hispana. Fueron revolucionarios y nos dejaron magníficos temas como este, Lola. Bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola. 1.4 Tele Elche Radio Marca ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo revisado y garantizado Wallscar. Encuéntranos en Sor José 37, Elche y en wallscar.es. <risa> La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y de los brincos damos un salto en el tiempo, venimos al presente para presentarles lo que acaba de lanzar Marwan y Dani Fernández, La Reina del Jazz. No te hagas la inocente. Supiste claramente Estaba santo un hombre destructor Me vale mano siete Me han hecho historias que jamás tendrán sentido Si tú eres como yo vente conmigo. Rumpimos la ciudad, quemamos el Berlín, soy la reina del Yahertijo y no vas a dormir. La noche nos siguió, borracha por Madrid, niente su piso alquilado de a tu champeto al accidente saltando por los puentes, jugando a lo imposible y lo prohibido. No juegas a querer, me dijo de repente. Se fue el siguiente sin motivo. Ze fue dejando we al destino, Rompimos la ciudad, quemamos el Berlín, soy la reina del gaan niet meer. no vas a dormir, la noche nos siguió, We por niet Y en su pisa alquilar de a todos empecé por venir y diez anjos después, sentado en el verniz, creí escuchar su voz, Me alegra verte aquí. Volvimos a bailar. Igual que ya ve, volvamos a empezar vive otra para mí rompimos la ciudad llamé soy la reina de Yaher me dijo y no has adorado Quemamos ik je de beste. Ik ben de beste. van de beste. Ik ben de beste. En la luna los piesjes, sucuus, en pulsador. En hij zit zo alquilado de Atocha, en bezet het voorbij. Tele Elche Radio Marca, 101.4, La Radio de Elche.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 nueva gama híbrida Mazda, pura diversión. Hasta fin de mes descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto a Leroy Merlin, salida 518 autopista A7. Y damos otro salto del pasado, del presente al pasado, volvemos para escuchar a Jesse Grimm en el aniversario de su muerte. Músico jamaicano de reggae y música disco reconocido internacionalmente por lanzar en la década de los 70 este sencillo.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 La glorieta con Rosmar y Alonso. Y la siguiente canción de Kate Stevens va dedicada a todos los padres e hijos. It's not time to make a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 And I know that it's not easy to be calm When you found something going on But take your time, think a lot I think of everything you've got But you will still be here tomorrow But your dreams may not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 I have to go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 The times that I've cried Keeping all the things I knew inside It's hard But it's harder to ignore it If they were you, right, I'd agree But it's them they know Not me Now there's a way And I know That I have to go away I know I have to go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 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Quedan 7 minutos para llegar A las 12 en punto de la mañana Tenemos 37,7 grados de temperatura Y nosotros seguimos con más música Antes de continuar con más entrevistas Vamos a disfrutar De Scott McKenzie lo recuerdan Se hizo mundialmente conocido Por esta canción San Francisco A finales de la década de los 60 If you're going to San Francisco Be sure to wear some flowers in your hair If you're going to San Francisco You're gonna meet Some gentle people there Oh, come to San Francisco Summertime Gentle people With flowers in their head. All across the nation Such a strange vibration People in motion There's a whole generation Sure. people in motion people in motion for those who come to San Francisco be sure to wear to San Francisco Summertime We'll be alone in bed If you come to San Francisco Summertime Will you love 101.4 Telehelch Radio Marca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 Y en un día como el de hoy, en el que hemos escuchado canciones de Rafael Acarra por su muerte a los 78 años de edad, también hemos escuchado ese grupo de rock, de pop, español de sacados, eh, por ese aniversario de la prenda de moda del bikini, pues tampoco puede faltar un himno, todo un verdadero himno, contra la violencia. Eh, vamos a escuchar a la canción de Antonio Flores, no, dudadí, no dudadía, porque hoy, más que nunca, se necesita escuchar canciones como estas. ...para poder erradicar de una vez por todas la violencia... ...ya que hoy el che volverá a guardar un minuto de silencio... ...por la última víctima de violencia de género... ...y porque ayer toda España también salió a la calle... ...para protestar por ese asesinato del joven gallego... Eh, ...que fue eh, asesinado el pasado Samuel... ...que fue asesinado el pasado sábado por homofobia... ...vamos a escuchar No dudaría... Ik heb alles in het Ik heb alles in Ik heb Ik heb alles in het leven geroepen. Ik heb alles in Ik heb alles in Ik heb compartentar de la experiencia pero nunca, nunca más usar la violencia Als si pudiera devolver la parte gaan, zou no dudaría stad zien. reír. Si pudiera olvidar stad zou gaan, si pudiera de apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría de reír zien. de Escarpetar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo no la deliria, de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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las doce del mediodía. Ayer ya dábamos la noticia y es que el alcalde ha convocado para este mismo viernes... ...ese pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular... ...para reprobar a la ministra Teresa Rivera... ...por los recortes que contemplan en sus planes hidrológicos del trasvase Tajo Segura. Pues bien, para hablar del agua, pero también de las cosechas que unas terminan y otros están en plena temporada del candel. tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al secretario de la Unión de Llauradors y Ramaders Delch, de Santiago Pascual. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días, Rosmari. Pues empezamos con lo que más nos preocupa, el agua. Sí, el agua. El agua hay es que, el tema que nos... que nos preocupa y mucho. ¿Hay que reprobar a la ministra Teresa Rivera? Pues claro, hay que reprobarla porque eh, yo entiendo que podría haber cedido a las peticiones de los regantes del Levante, de los regantes alicantinos, murcianos, eh, almerienses, con tal de, de que las necesidades de agua pudieran estar mínimamente garantizadas. Y la cuestión, la cuestión es que aquí no se derrocha una gota de agua, la cuestión es que aquí hace falta el agua para regar, la cuestión es que aquí generamos empleo, generamos economía, hay todo un mundo que gira alrededor de las frutas y hortalizas, bueno, puede ser transporte, envases, comercialización, publicidad, eh, todo un mundo que gira alrededor de, la, de las frutas y hortalizas y claro, eh, resulta que luego, pues, eh, eh, a la hora de la verdad, cuando necesitamos realmente que no se nos restrinja esa capacidad productiva, pues desde el ministerio van y aportan unas medidas eh, alternativas, ¿vale? O sea, nos dicen, miren ustedes, el, tras, el del trasvase se va a utilizar menos agua cada vez, eh, pero tienen ustedes que utilizarla de otras fuentes desalada, desalobrada o eh, reutilizada. Y el caso es que nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, pero entendemos por nuestra experiencia que es imposible que el trasvase tenga una alternativa. No existe en estos momentos alternativa real al trasvase tajo segura. Entonces, como no existe esa alternativa, lo que no podemos es admitir unas restricciones aleatorias hechas solamente para calmar o para apaciguar los ánimos de los eh, no sé si ciudadanos o, o vecinos o porque no no son agricultores los que reclaman en Castilla-La Mancha que el agua de Entrepeñas y Buendía se quede allí en entrepeñas es que, y Buendía. eso es lo que le iba a preguntar Santiago ustedes la Unión de Labradores está en todo, eh, en todo el país eh, los, agricultores, sí, sí, la... sí. ¿Los agricultores de Castilla-La Mancha están con ustedes? Vamos a ver, los agricultores de Castilla-La Mancha no están con nosotros, ¿vale? Pero tampoco están con el resto de organizaciones, ni tampoco, ni tampoco están con el resto de partidos políticos. O sea, aquí la cuestión es que cada cual mira por lo suyo. Pero lo que nosotros tratamos de explicar es que los agricultores de Castilla-La Mancha ya tienen sus tierras regadas de manera artificial. Con pozos e impulsiones, generando una cantidad de regadíos importante, pero que, bueno, ya lo tienen. O sea, el agua que hay entre Peñas y Buen Día no es para ellos. Si ellos ya tienen las dotaciones y tienen satisfechas sus necesidades de riego, si lo que pretenden en Entre Peñas y Buen Día es generar un polo de atracción turística. O sea, lo que quieren allí es que se pase, pasen la gente con barquitos y que haya urbanizaciones alrededor de los pantanos. Y, y eso, a, a todas luces, es antinatural. Que significaría darle la vuelta entera a la ley de aguas que llega, lleva en vigor en este país muchas décadas. La ley de aguas es... Santiago, creo que se ha cortado tu conexión. Vamos a intentar... ¿Qué puedo beber? Eh, eh, Santiago, se ha cortado tu conexión, no sé por qué. Ha sido de repente y pues has es. estado eh, como cuatro segundos mudo. Eh, lo siento, <risa> lo <risa> vale. siento, lo siento. Lo que trataba de decir es que eh, eh, no, se, no se le puede dar la vuelta a la, a la ley de aguas. La ley de aguas tiene varias décadas en este país y, y nos hemos regido muy bien por esa ley de aguas Se vuelve, se vuelve a ir tu conexión. Vamos a intentar. No, se vuelve a ir. Algo le pasa a tu móvil. No, vamos no, a intentar... no, no, sé, no, no sé lo que ocurre. Yo estoy yo soy quieto en un lugar. Y... En Rosemary. ¿me tienes fijo en ese lugar? Porque vamos a intentar. No, no, no pues... tengo fijo. Aquí. Lo sí, sí se... venga, <risa> la segunda vez, pero tres veces ya va a ser un poco difícil <risa> que podamos terminar la entrevista. Bien, yo lo siento. Si que... Lo siento, Rosemary. No, no, dime, no sé. dime exactamente qué es donde. Eh, no, es que eh, se ha cortado. Bien, estabais diciendo sí. que las pretensiones del gobierno son es un despropósito. No se puede, no sí. se puede de forma eh, arbitraria cambiar de repente las reglas. Y lo que estabas diciendo al fin y al cabo es que los criterios son políticos ideológicos más que técnicos. Y que si quieren claro, recortar y claro. acabar el trasvase de Ajo Segura es por contentar al, al político de turno que es eh, García Page, que siempre ha querido eh, que el trasvase tenga fecha de caducidad y lo ha conseguido, porque esta ministra le ha puesto fecha de caducidad en 2026. La alternativa son aguas desalada. Pregunto, la Unión de Llauradores está de acuerdo con que en 2027... No, no, no. no el agua no, desalada no. el agua desalada no pero pregunto el agua desalada sí. es una alternativa al agua del trasvaso no no no no no no en eh, absoluto puede, puede es, acabar el, el El agua desalada, el agua desalada y el agua desalobrada no es alternativa al trabajo. Y ahora no te pregunto, no. Santiago, sirve para sí. regar el, las cosechas que tenemos, el cultivo que tenemos? Sirve, sirve para regar, pero no tenemos dotaciones en, ese, en, el momento, en este momento. Pero, ni en este momento ni dentro de cinco años. Eso es lo que te iba a preguntar. Ellos claro, dicen no, el, no, gobierno, no las el gobierno justifica eso, que sí que las habrá porque porque hay 500 millones de euros para invertir en infraestructuras y que haya esas dotaciones más de salado. Claro, pero, pero no provincia. existen esas plantas, no existen sí. esas plantas. Entonces, si no existen esas plantas, generarlas de nuevo supone un plazo de 8 o 10 años. No puede estar la agricultura de esta provincia 8 o 10 años esperando a que haya dotaciones suficientes alternativas al trasvase para que eliminen el trasvase. Eso es imposible. Además, no lo vamos a consentir, Ramari. Es la bien. cuestión está en que se, se hace una evaluación de las aguas que contiene, que están embalsadas en Entrepeñas y Buendía, y vamos a ser muy estrictos a la hora de no dejar pasar ni un solo metro cúbico de agua hacia el, hacia el Tajo, para que en Toledo y en Talavera eh, puedan eh, bañarse eh, plácidamente después de que los madrileños tiren todas sus aguas residuales al Jarama sin depurar. No lo, van a ¿No lo vamos a consentir. Hmm. Eh, movilizaciones, presiones, pero... <risa> todo, lo, todo lo que sea necesario, pero, pero hoy en día las movilizaciones, si miramos para atrás, eh, hay pocos seguidores. Eh? Santiago... Pero ni... eh, dime, dime, Santiago, todos los políticos os apoyan. Hemos oído a los valencianos decir que el trasvase sí. es irrenunciable. Siguen todavía sí, diciéndolo, sí, sí, sí. pero claro. Teresa Rivera dice que ella no renuncia a, a bueno, acabar pues, con el eh... trasvase es un pulso, es un pulso Rosmary. vamos a ver en qué queda todo esto, esperemos, vamos a verlo vale, esperemos que lo ganéis eh, por el bien de todos, porque vamos a hablar, del, cam, vamos a hablar del Camp Delch, el Camp Delch, en estos momentos, las cosechas, por ejemplo la de cítricos está a punto de terminar, si sí, es que no ha terminado, y estuvimos hablando con la responsable de Cambayas y nos estaba diciendo que los limones, esta cosecha, ha sido catastrófica, porque se han dejado sí, limones sin recoger sí, en sí, los árboles sí, sí. y en los bancales. ¿Qué ha, pasado, sí, ¿Qué ha pasado con los cítricos, con el limón? Pues pasa, pues pasa con el limón que en el momento que entran las, las importaciones o las exportaciones hacia la Unión Europea ...de las zonas productoras del hemisferio sur... ...entonces nosotros ya no tenemos entrada... ...no, no, no podemos competir... ...¿vale?... ...o sea, entonces, esto, esto son... eh, este, año, ...este año teníamos alrededor de unas... ...150 a 200.000 toneladas más... ...de producción... ...y la, las exportaciones... ...desde Argentina hacia la Unión Europea... ...pues se han visto también... Eh, ...regularizadas... ...ante esta situación... ...pues ante esta situación nosotros... Pues ...los limones los, los tenemos que dejar... Deberíamos tener alternativas, Rosemary, porque es, es lamentable, es, es brutal que se vea un bancal de, de, de cítricos o de cualquier cosecha y que se vea sin recolectar, que se vea todo el fruto en el suelo, eso es, eh, eso es impactante. Entonces, para evitar eso, lo que deberíamos hacer es promocionar industria de cítricos aquí en la provincia de Alicante, como tienen en Murcia o como tienen en Valencia. Y así nosotros poder transformar esos cítricos que no entran en el mercado. ...en fresco, poderlos transformar... ...de esta manera podemos mantenerlos... ...en el tiempo y comercializarlos... ...cuando haya demanda. ¿Y por qué no... Por qué no ...porque esto no, no ha ocurrido ahora dos cosas bueno, Mercosur estás ocurre... hablando estás hablando por ese, ese acuerdo comercial de Mercosur de dejar a los países sudamericanos entrar a la Unión sí, Europea toda sí, sí, sí, sí. toda su, su mercancía con lo que sí. eh, ya eh, la competencia se hace mucho más más dura mucho más difícil sí. Eh, y sobre todo a, lo, a los agricultores valencianos con esto del agua ahora con esta apertura eh, comercial eh, de terceros países que van a entrar aquí toda su mercancía y por qué eh, la industria de los cítricos eh, sí que tiene mejor salida en Murcia y no aquí en la provincia de Alicante. que ha estado pasando bueno, es, durante estos es una años? Cuestión, es qué? una cuestión tradicional. Los mayores productores o comercializadores de cítricos han estado siempre o en Murcia o en Valencia mm. y, y allí es donde se han generado esas necesidades de industrialización ¿vale? uh -huh. entonces en la provincia de Alicante como miramos a Valencia para las naranjas y a Murcia para los limones no hemos tenido más que algunas industrias como hay en, en, en Redobán, vale, hay una industria importante precisamente de zumos de cítricos ecológicos pero bueno, se necesitan más industrias y se necesita una capacidad de almacenamiento para poder ofertar esos zumos y esos concentrados en el momento que haya demanda Eso se tiene que estudiar y analizar. El problema de los cítricos es que es muy cíclico. O sea, hay años que tenemos más cosecha, otros años menos. Sí. Y hay años en los que en el hemisferio sur no hay casi nada de cosecha. Y entonces nosotros podemos vender de manera incluso, bueno, pues a buenos precios nuestros cítricos. Sin embargo, en cuanto en el hemisferio sur tienen producción normal, inmediatamente eh, nosotros quedamos fuera del mercado. Pero no significa que nos hayan expulsado, significa que nosotros hemos tenido cinco meses para comercializar nuestra cosecha de limones o hemos tenido ocho o nueve meses para comercializar nuestra cosecha de naranjas. Eh, España sigue cada campaña eh, marcando unos máximos de cítricos comercializados. Quiero decir que cada campaña comercializamos más cítricos. No es que ellos nos tiran del mercado y nos quedamos fuera o vamos atrás. Al, en absoluto. Los, los cítricos españoles cada campaña se comercializan más en toda la Unión Europea y en países terceros. Ahora, también es cierto que entran más eh, hectáreas en producción, que cada campaña pues, tenemos más producciones y que eh, hay ciclos, cada dos o tres campañas nos quedamos con los, con los limones sin comercializar. ¿Y ha tenido algo que ver también el Brexit o todavía no estamos eh, sufriendo los No, efectos? el Brexit de momento lo que nosotros sabemos es que no ha afectado más allá de, de que ahora, por ejemplo, Inglaterra tenga otras preferencias respecto de sus países suministradores, ¿vale? Eh, entonces, ellos, pues si tienen acuerdos con Zimbabue o tienen acuerdos con Chile, pues, lógicamente, van a entrar productos de Zimbabue y de Chile antes que los españoles. Pero hay, mucho, eh, hay mucha tradición del consumidor inglés Consumiendo productos españoles ya. y los supermercados ingleses no son tontos y el gobierno inglés pues tampoco entonces eh, se están comercializando muchas frutas y hortalizas españolas en Inglaterra eh, cumpliendo con los protocolos de país tercero como si mandáramos eh, pues nuestras nuestras naranjas como si las mandáramos a Canadá o como si las mandáramos a, a Suecia vale entonces eh, ...o Finlandia, no sé cuál es de los dos países uh -huh. es el que está dentro de la Unión Europea... ...y el otro fuera, pero da igual, para, para un país tercero... ...entonces, bueno, pues sencillamente hacemos la documentación... ...y se exportan nuestras frutas y hortalizas a Inglaterra... ...que ya no está dentro de la Unión Europea, ¿vale? Uh -huh. Pero se sigue comercializando por lo que te he dicho, Rosmari... ...porque hay muchísima tradición de los consumidores ingleses... ...de consumir productos españoles y de momento no van a cambiar a los de Zimbabwe o a los de Chile. O sea que están entrando productos españoles. Sí. No sí, hay por desabastecimiento que sí. en los supermercados. No no no chileses? no no no no no no no. ¿Qué va qué va qué va? Sí. Lo que puede ocurrir es que alguna comercializadora pues tenga más dificultades para acceder pues a algunos avales o algunas estrategias que utilizan las grandes superficies y bueno pues en algún momento eh, se haya quedado alguna comercializadora fuera por estas sí. circunstancias pues... porque ya Inglaterra es un país tercero vale Va, vale pues Santiago no son todo malas noticias que no son todo es... malas noticias lo que pasa es que hay que estar siempre muy alerta en eh, en este es en esta, en esta situación global hay, tenemos que estar muy muy alerta Rosemary claro y eh, estamos hablando de los limones pero qué más cosechas tenemos ahora en pleno rendimiento que están empezando que están terminando y qué os preocupa en el candle bueno pues ahora estamos en un eh... En un, en un impas. ¿no? Ahora tenemos producción de tomates, tenemos producción de, de patatas, las últimas de cosecha, tenemos producción de calabacines, de berenjenas, tenemos pimientos, los mejores pimientos del mundo se cultivan en el campo del Che. Bueno, tenemos muchísimas producciones, pero estamos en el impas, en que terminamos ya el verano y dentro de nada los agricultores están cambiando de campaña, están ya sembrando o plantando para el otoño o el invierno. Vale, entonces ahora pues hay, hay muchas cosechas que se ven eh, se pueden ver afectadas por estos calores intensos y por de momento no hay falta de agua rosmary gracias a Dios Menos mal. espero que no se espero espero que no se entere García Paje pero de momento <risas> los agricultores ilicitanos se están regando vale eso es porque el cielo entonces, el, hemos tenido una primavera muy muy húmeda con mucha lluvia bueno, y porque riegos riego de levante hace malabar, malabares con el agua <risas> La que, la, que nos siguen, la que todavía nos siguen eh, trasfajando claro, por ley. Claro, claro todos los derechos que tenemos exactamente para cumplir la ley. justo, justo. Bien, sigue todavía porque ese recorte, el recorte arbitrario que no tiene nada que ver con los planes hidrológicos y que se lo sacó del Consejo Nacional del Agua, que votó... Que, por cierto, la Unión de Yaurador, si estáis representados en el Consejo Nacional del Agua, eh, nosotros estamos sentados en el Consejo Nacional del Agua. Y, ¿Y votaste en contra. en contra, ¿vale? Claro. Vale, porque se ha dicho que hubo alguna que otras asociaciones que votaron a favor. Sí, que votaron a favor, sí, lo sé. Eh, lo sé. ¿Qué pasa con lo los sé. agricultores españoles? No hay solidaridad. Ah, ah pues pasa, pasa lo que te he dicho antes, que ya. los de aquí miran para aquí, ¿Y los de, de aquí allá miran para, para allá. allá. Y entonces... ¿Quién tiene más fuerza? ¿Aquellos? Pues aquellos se llevan el gato al ¿no? bueno, pues Está entonces... claro que una organización agraria que tenga eh, vocación centralista, ¿eh? puede ser, bueno, no voy a nombrar. No, da ¿vale? igual. Pero, pero entonces pues eh, llega su presidente nacional y dice tararí y tararí todo el mundo. Y ya está. Y luego aquí dicen que no lo ha dicho, que no sé qué. Intentan variar las opiniones, pero la realidad es esa. ¿Vale? pero o sea, también lo hacen los partidos políticos. Sí, por supuesto, ¿Vale? aquí dicen no, una cosa y no. allá otra, por supuesto. Claro. Eh, por eso se pide coherencia en política. Santiago, vamos a mirar otra vez eh, contigo a, a al Candel, antes de, de poner fin a esta entrevista, porque eh, hemos hablado de los limones. ¿Qué, qué otras cosechas estáis? Eh, ¿Los higos? Bueno, ¿cómo está? Eh, ahora ¿cómo mismo, está? ahora ¿Cómo mismo están empezando, uh -huh. estamos empezando la cosecha de higos, durará un mes aproximadamente, quizá no llegue, ¿Vale? porque la demanda es la que es y, y luego eso, esa producción pues, se comercializa en fresco. En, en, Elche, en Elche y los pueblos de alrededor, como Crevillente, Albatera, Catral, en fin, donde se cultiva higuera, deberíamos tener la capacidad de industrializar los higos una vez que se termina la cosecha en fresco y esa parte de la cosecha, que puede ser en algunas circunstancias casi un 40% de la, de la producción de las higueras, pues transformarla o bien a higo seco o bien a pasta de higo, que es un edulcorante natural que utilizan muchísimo, muchísimo, muchísimo toda la repostería inglesa y alemana, ¿vale? Uh -huh. Y algunas otras cuestiones que se podría obtener, porque de los higos se pueden obtener vinos extraordinarios, licores, y podemos hablar mucho al respecto, y hay muchos que pueden aportar muy bonitas y, y futuribles soluciones. Lo que es una lástima es que, bueno, pues las higueras se vaya recogiendo la cosecha de higos y cuando ya se termina la comercialización, pues se quede una parte importante de la cosecha en el suelo. No Con las la brevas eso no pasa. Uh -huh. Con las brevas eso no pasa porque es una... Un poco más de un tercio de la cosecha y hay una demanda enorme en esas fechas de San Juan. Claro. claro. Eh, Santiago, eh, varias cosas. Sí. Eh, tenemos una temperatura de 34,7 grados. Este intenso calor, sí. ¿a qué puede afectar? Estoy ¿Qué cosechas yo. puede afectar? Pues afecta a las hortalizas, afecta a los propios agricultores, ¿eh? porque no pueden... No los propios agricultores y los, los eh, peones, los que están trabajando en el campo, llega un momento en que este calor les impide mm. seguir trabajando, ¿vale? y además porque hay una ley de, de, de protección del trabajador que establece que, bueno, en estas circunstancias, cuando el calor aprieta de esta manera, pues que no se puede trabajar. Pero tradicionalmente los agricultores eh, prefieren levantarse a las 6 de la mañana o a las 5 y, y dar de mano a las once y media o a las 12, ¿Vale? para luego coger otro periodo por la tarde porque es que además eh, el rendimiento es menor el esfuerzo es mucho más y los riesgos y los riesgos decir, son muy importantes el, el, el problema de hoy es que a las 9 de la mañana ya teníamos 30 grados santiago claro. otra cosa veis con preocupación Dime. veis con preocupación la noticia de la rescisión del contrato del instituto tecnológico de la palmera eh, lo digo por si teníais esperanzas puestas en que alguna vez alguna vez aquí en esta ciudad íbamos a tener una industria rica del dátil o que la, el cultivo pues de la palmera dátilera la verdad, la verdad es sea que una oportunidad. Sobre, sobre los dátiles hay que sentarse y hablar, porque tenemos los mejores dátiles, yo creo, de, de los que probamos en el mercado, los mejores son los nuestros porque están recién recolectados. Lo segundo es que tenemos eh, la reproducción in vitro que hemos conseguido clonar las palmeras que son realmente eficaces, con lo cual salvamos esa, ese, ese hándicap tradicional de que los dátiles de hecho pues, eran muy irregulares, tanto en tamaño como en sabor. En fin, el caso es que al final tenemos esa homogeneización para alcanzar cotas de mercado importantes, pero ahora resulta que pues, no hay una producción sensible, una producción importante y de momento se está comercializando casi a nivel local, casi a nivel Naive. Es como, como la pintura naif, pues así, ¿no? Y entonces eso es un poco triste porque eh, hubo un, un tiempo en el que desde unos productores ilicitanos se llevaron dátiles a todos los maestros chefs eh, de la cocina importante en toda España, se les llevaron dátiles de Elche y los apreciaban muchísimo. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que sentarnos, tenemos que homogenizar la oferta, tenemos que plantearnos de verdad quiénes son los que tienen que dirigir esto de manera eficaz y tenemos que ilusionar a los agricultores para que vuelvan otra vez a plantar palmeras de las clonadas in vitro para que podamos ofert ofertar una producción razonable. Pero es que además tenemos que saber una cosa, no tenemos las manos atadas. La reproducción in vitro de las palmeras la puede iniciar otra vez el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El, la Generalitat Valenciana, que lo pagamos todos, tiene un elenco importantísimo de científicos, de entre los cuales hay varios que son muy especialistas, muy especialistas, precisamente en la clonación, en la clonación in vitro. Y entonces, lo mismo que hace muchas décadas hizo... Eh, ...aquel señor que no quiero nombrar... ...pues eh, ahora mismo cualquiera de los científicos... ...que está en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias... ...puede llegar aquí a Elche... ...y hacerse cargo de una estrategia y de una iniciativa de clonación in vitro de palmeras que se seleccionen en pues, el campo como que son extraordinarias, que las tenemos. Pues es normal. una lástima no tener tiempo porque parece que ese tono que has utilizado de aquel señor que no quiero nombrar eh, pueda eh, traernos alguna historia de... Que bueno, ha pasado no con la Estación claro. Fénix y la Unión de Yaura claro. pero bueno, eso lo dejamos, es un capítulo que lo dejamos para la siguiente entrevista, porque quiero terminarla, hemos hablado de ese, de ese cultivo que se muere en el intento, el de la reproducción in vitro de la palmera Atilera, pero hay otro cultivo sí. que ha brillado por su éxito, que es el de las granadas. ¿Cómo están los granados? Sí, ¿Cómo están los granados, bueno, Santiago? Los, los granados ahora mismo están exuberantes. ¿Mm? Eh, estamos a punto, bueno, a punto no, aún faltan unas semanas para empezar la recolección de las granadas eh, valencianas, un poquito más tempranas. Eh, duran alrededor de 20-30 días la recolección y luego ya se empieza a recolectar las, las mollares de este a primeros de octubre. Y, y bueno, pues eh, ahora mismo los granados están extraordinariamente, están magníficos, eh, tienen un cuaje importante y bueno, pues ahora hay que esperar que este sol no les afecte de manera especialmente dura, porque el sol las agosta y les hace el albardado que todos conocemos y, y, y tratamos de, bueno, por lo menos pensar que, que, que podamos sacar la cosecha adelante con una parte mínima de albardado. Pues por delante quedan muchas cosas. Eh, conseguir lo principal, que la ministra cambie el, el agua, de opinión. El agua, el agua, y el agua. El agua, el, agua. Gar... el agua no, el trasvase tajo segura, porque con esto del sí, discurso sí, sí, De sí, el sí, agua sí, venga sí. de donde venga, a ustedes esto no les convence. No, no, no, no. Y es el, no discurso, es el discurso de Chimo Puig, e incluso lo hemos oído al alcalde. Esperemos, veremos cómo bueno, resulta. Eh, esperemos que, que salgamos todos bien, además. <risas> <risa> Cómo resulta ese pleno <risa> extraordinario Santiago Pascual, lo importante es que hay que defender lo que sabemos que eh, produce riqueza en este territorio y el agua del trasvase Tajo Segura es clave para nuestro crecimiento gracias por, por defenderlo sí. con uñas y dientes gracias a ti Rosmari por darme esta oportunidad 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really ease the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one, shine so sincere. Sunny. sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you came Oh, Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your oh, all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, Sunny, words so true. I love you. Sonny, Sunny. Thank you for the truth you let me see. Yes, yeah, Sunny. Thank you for the facts from A to see. All my life was torn like a window said, then a rock was torn when you held my hand. Sunny, it so true. I love you. Yes, yes, Sunny. Yes, thank you for the smile upon your face Oh, sunny. I oh, thank you for that gleam that flowed grace Oh, you're my spark, all nature's fire You're my sweet, complete desire Sonny, one so true, I love you Oh, thank you for the smile upon your face Oh, darling, thank you for that thing that goes with grace Yeah, you're my spark of nature's mind You're my sweet complete desire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 Cuando estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, solo advertirles que sobre eh, la 1-10 eh, leeremos las ofertas de empleo y daremos los teléfonos por si están ustedes interesados en encontrar trabajo. Tenemos varias ofertas, la mayoría relacionadas con empresas de calzado que necesitan aparadores o también personal para maquinaria eso será a la 1 menos 10 de la mañana ahora en estos últimos minutos que nos quedan vamos a disfrutar de más música de la dulce Caroline de Night Diamond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 And touching hands, reaching out, touching me, touching you, sweet Caroline. Good times never seem so good. To believe that never one but now Look at the night And it don't seem so lonely We fill it up with only two And when I heard Burden runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm touching warm reaching out, touching me, touching you. Never seen so.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 al camino de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 5 al 19 de julio elige con quién continuar tu viaje desde 12250 euros financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.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 Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial En las instalaciones de gasolinera Shell Todo lo que necesitas todos los días del año Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa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 ...con Rosmar y Alonso... ...12 y 40 minutos de la mañana... ...con 35,2 grados de temperatura... ...si están a la sombra... ...pues disfruten de esta canción... ...la de Serrat... Eh, ...perteneciente a ese álbum... ...mítico ya de la historia... ...de la música popular española... ...Mediterráneo... ...que cumple 50 años... ...escuchamos Disculpe Señor... Esculpe el señor. Silente rompo pero en el recibido. Hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano son pobres que no tienen nada de nada. Muy no terriblí muy bien. Zijn we vender, eenzaam? Zijn we al eenzaam? Zijn we al eenzaam? Zijn we al eenzaam? cosa que les pertenece, quiere que les diga que el Señor salió, que vuelvan mañana eenzaam? Zijn we al eenzaam? Zijn we al eenzaam? Zijn we al Rita, rita, rita, lo que se da no se quita Disculpe el señor, se los lleno de pobres el recibido Y no paran de llegar Desde la retaguardia por tierra y por mar, Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Mira las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando, llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise? Si tienen en regla Sus papeles de pobre O mejor les digo Como el Señor dice Bien me quieres Bien te quiero No me toques el dinero Disculpe el Señor Pero este asunto es va de mal en feo Tienen a mí yo de sí. Curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé. Me dejo con los caballeros. Y entiéndase usted. Si no mando otra cosa, me retiraré. Y si me necesita ya ve, que Dios le inspiró, que Dios le ampare, que esos no se han enterado, que Carlos Marx está muerto y enterrado.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 Avenida de Novelda 9, Elche. Este verano voy a... Y vamos a ir... Allí y aquí. Y nos iremos con... Y a casa de... Te... A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... este verano... Este verano es otro verano. Nuevo en T Tracer Cross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Ven a descubrirlo en las puertas abiertas Citroën de del 1 al 15 de julio. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar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 Este curso, más preparados que nunca Ha llegado tu momento Únete a la generación del futuro En UMH.es 4 minutos faltan Para las 12 y 50 minutos Para dar las ofertas de empleo Así que esperamos con la música De, de Lady Gaga Y Tony Bennett De Lady is Stran.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 In almonds and pearls <laughs> And I definitely won't dish art dirt With the rest of the girls That's why the lady is a champ I love the free fresh wind in my hair Life without care Oh, I'm so broke It's open I hate California It's crowded and day. That's why the lady is a champ. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. She just fine. I follow Rogers and Hawks. She sings every line. But That's why I'm the lady is a champ. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park. She goes to the opera and stays wide awake. Yes I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no. Why the lady is a champ Go! <laughs> Care. Oh God, but I'm so broke That's so hey, It's California It's cold and it's damp That's, that's why the lady is a tramp That's what why the lady is a tramp 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con y Alonso Pues hemos llegado ya a los últimos 10 minutos del programa La Glorieta Es tiempo para dar esas ofertas de empleo que colgamos en nuestra página web teleelch.es Tenemos varias para el día de hoy Se necesitan aparadoras para interior y exterior Hay que llamar a este teléfono, a este móvil en concreto, al 665 También una fábrica en Aspe eh, busca lijador con experiencia en botier y un trabajador para dar cola. Hay que mandar, no hay que llamar eh, al teléfono, sino mandar un WhatsApp a este móvil, al 682 384435 También se requiere un oficial de carpintería de aluminio con vehículo propio a este teléfono 670-9694 Perdón, al 670-969340 También se necesita en un taller a un cortador de máquina automática Hay que llamar a este móvil al 617 902241 También hace falta un moldeador de palas al 687708930 Hay que llamar a este móvil si ustedes están interesados en esta oferta de empleo La siguiente oferta de empleo es de una fábrica de vulcanizado en Albatera que precisa envasadoras 9 6, 6 7 7 9 5 3 0 también se requiere, se busca aparadora para interior con experiencia en forrar zapato y bota en máquina alta. Hay que llamar al siguiente teléfono para este puesto de trabajo al 617 86 04 0. 4, 9, también hace falta persona para la envasa 965 68 35 06. Y en una empresa de calzado en Torrellano se requiere preparador para la vía. También persona para poner topes y una mujer para hacer ruedo con experiencia en poner topes. Hay que llamar al móvil 696 73 99 5, 5. Y por último, otra fábrica en Torrellano, en esta pedanía precisa, envasadoras. Hay que llamar al siguiente móvil, al 651 96 Pues si ustedes están interesados en alguna de estas ofertas que acabamos de leer y no han tenido tiempo de apuntar el teléfono para contactar, No se preocupen porque nuestra web teleelch.es, en portada, en el menú de servicios y con la pestaña de empleo, tienen ustedes actualizada minuto a minuto todas las ofertas que nos llegan y también las demandas que nos pueden llegar a través de nuestro contestador automático. O sea que si usted quiere dejar una demanda o una oferta de empleo, puede hacerlo a, llamando a este otro número de teléfono que es nuestro contestador automático, el 96. 606 1835. Las ofertas de empleo se suben todos los días a la web y de lunes a viernes, aquí a las 12:50, en nuestro programa de la Glorieta. En estos momentos y luego a final eh, de mes de julio será en el programa Entre Amigos. Eh, las daremos a conocer aquí en el 101.4 de Teleelch. Radio Marca. Estas son las ofertas de hoy y nosotros nos vamos en cuestión de minutos. 101.4 Telehealth Radio Marca. Vuelven los alfabéis. ¿Y esto qué significa? Muy fácil.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 com. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmari Alonso Pues nosotros hemos llegado ya al final del programa, quedan cuatro minutos para alcanzar la una del mediodía. Durante estas últimas cuatro horas aquí en La Glorieta hemos abordado diferentes temas, todos ellos de actualidad, hemos repasado con la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos esa, ese archivo de la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia del Partido Popular por supuesto fraccionamiento de contratos. Hoy precisamente hay convocadas varias ruedas de prensa del alcalde, del, de sus socios de gobierno de compromiso y del propio Partido Popular para hablar de este asunto, que da la noticia más destacada de ayer lunes, ese archivo de la Fiscalía Anticorrupción. También hemos hablado en el programa de la Ley de la Dependencia. Tuvieron una reunión el pasado 17 de junio con el Concejal de Políticas Inclusivas que le aseguró que se han incrementado los recursos humanos y que por ello se ha reducido la lista de espera a la hora de ver una respuesta de la Consellería a la petición de esas ayudas económicas de la Ley de la Dependencia. Ya no se esperan, dicen, tantos años en recibirla, sino que ahora el tiempo medio de espera es de seis meses. Hemos seguido avanzando en el programa y hemos dado aquí, por ejemplo, en directo, a los ganadores de esa cuarta edición del, del certamen literario de relatos cortos que organiza la Asociación de Vecinos del Raval. También hemos abordado con Santiago Pascual, el secretario de la Unión de Yauradores eh, de, del Camp de Elche, y Ramaders, El tema del agua que preocupa, el alcalde ya ha convocado a instancias del Partido Popular ese pleno extraordinario para este viernes con el objetivo de reprobar a la ministra Teresa Rivera por el recorte, el sablazo de, eh, que ha incluido en el plan hidrológico de Cuenca del Tajo al trasvase Tajo Segura Peligra. Y por supuesto, también nos hemos ocupado del empleo y del paro. Hemos hablado con la secretaria de comisiones obreras, Carmen Palomar, de los datos del paro que se conocieron ayer. Ha bajado tímidamente durante el mes de junio en 63 personas. Y acabamos, y esas cifras reflejan que la industria del calzado es la que más trabajo fue la que ofreció en junio. Servicios está congelado. ...algo que también preocupa y sobre todo si hablamos de temporada estival... ...y hemos terminado el programa pues hablando de empleo... ...de ofertas de empleo que tenemos en nuestra web teleelch.es... ...y ahora ya es el momento de dejarles con los servicios informativos... ...con Ana López y Manu García, con las noticias de esta jornada... ...una jornada tórrida, sofocante... ...tenemos 35,6 grados de temperatura... ...Bordonado ya lo ha advertido, el viento de Poniente... Ha disparado los termómetros, les dejamos ahora con la música de Lola Indigo. Niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que te voy a la paciente, soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Para